Bien, vamos a dar comienzo a la, a la clase, chicos. Eh, para poder... para, para poder eh, La materia, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser hasta lo que va a entrar en el certamen de la solemne de la, de la semana que viene. Ya, ahí estoy viendo los chats. Eh, me escuchan nuevamente, espero que me micrófono funcionando bien, así que eh, voy a se a compartir pantalla, ¿ya? Y ahora eh, les voy a pedir que me confirmen si es que ven la pantalla. Ya sí, estoy compartiendo. Ya. Eh, la clase anterior habíamos quedado justamente en eh, esto del criterio económico corregido, ¿no es cierto? Esto fue lo último que alcanzamos a ver. Ya. Eh, si es que mal no me recuerdo eh, si ustedes me, me corrigen si estoy equivocado fue en esta lámina la, la que nos quedamos en la clase anterior, ¿no? si me pueden confirmar, por favor eh, profesor, lo último que veo lo de Carlos Peña ah, ya, es la lámina anterior lo de Carlos Peña es la, es la lámina anterior eh, ¿cuál fue lo? a ver, déjeme ver un segundito ya eh, profesor sí, antes que retomar sí. eso quería pedirle un favor dígame. si usted podría eh, brevemente eh, explicar de nuevo porque como va a quedar grabado lo de eh, lo del de el ejemplo el ejercicio del millón de pesos cuando tenía eh, un margen para negociar y había otra parte que no había margen para negociar en algún momento cuando se pueda no, lo hacemos al tiro. A ver, recuerden justamente que desde el punto de vista de la teoría de la indigación, una cosa que les voy a pedir que hagan la prueba, eh, es que a ah, recuerden que desde punto de vista económico, para el demandante, ah, la demanda implica una ganancia, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que, recuerden que para poder calcular si es que hay un margen positivo para poder negociar, tenemos que, a ah, primero que nada, determinar... Eh, Comparar, digamos, el costo del litigio, la percepción que tengamos del costo del litigio, con el beneficio esperado, ¿ya? El, el, el beneficio esperado, digamos, aquí en este caso sería, el beneficio que yo idealmente quiero obtener en este caso es un millón de pesos, ¿cierto? ya Pero naturalmente, cuando estamos hablando en este futuro, inserto, tenemos que ajustarlo por la chance de poder obtener, ¿ya? Cuando hablamos de la, la chance de ganar al demandante, equivale a la chance de perder del demandado por lo tanto 750 nos daría esta esta esta chance de poder eh, la, el valor esperado, digamos, el, o la ganancia esperada del mandante, ya como estamos hablando de ganancia tenemos el costo de la del juicio hay que reducirlo, ¿ya? por lo tanto hay que gastarle 100 y nos va a dar una ganancia neta de 650 ¿ya? Eh, luego, respecto a este demandado recuerden que la, la, la demanda implica una pérdida Por lo tanto, en este caso vemos que la, la chance de, de perder es sería el estimada la estima mucho más baja en un 25%, por lo tanto nos va a dar una eh, pérdida esperada de 2.50, ¿ya? Como estamos hablando de pérdida para el demandado, la, la, la, la demanda implica una pérdida, el costo del juicio no se resta, sino se suma. Por ende, nos va a dar una pérdida neta de 3.50, ¿ya? En este caso en concreto no hay una no hay una eh un margen para que el demandado pueda eh, hay un margen positivo para poder negociar porque acuérdense con lo que, lo que les dije eh, para que haya margen positivo para poder negociar la ganancia neta debe ser eh, menor que la pérdida neta y en este caso vamos a ver que la ganancia neta eh, o sea lo que aspira como mínimo tener el demandante es 6.50 ¿ya? y lo que el demandado lo máximo que él aspira a perder son 3.50 Por tanto, en este caso no hay margen positivo para poder negociar, ¿ya? En la lámina, lámina anterior, en este ejemplo acá, es que la chance de perder se estimaba a 75%, aquí sí había un margen positivo para poder negociar. ¿Por qué? Porque la ganancia neta, ustedes la ven acá, que es este valor que está indicado acá, digamos, ¿ya? Es de 6.50 y la pérdida neta es de 8.50. Por tanto, la ganancia neta es menor que la pérdida neta, ¿ya? y por tanto el margen para poder negociar va entre 6.50 y 8.50, ¿ya? Ahí he explicado nuevamente la, eh, eh. lo que tenemos que ver ahora es el criterio económico corregido, ¿ya? A ver, voy a partir, voy a, voy a partir. Yo les he indicado justamente que un elemento, <risa> perdón, ¿ya? partimos de la, de, la, de la base que la teoría económica clásica parte de la base que eh, cuando las personas adoptan decisiones siempre van a elegir un curso de acción que maximice su bienestar ya por lo demás esta y eso es o sea, se toma como base la denominada teoría de la elección racional ya ahora esta eh, premisa de la cual parte la teoría económica clásica que toma el análisis económico el derecho a tradicional ¿Ah? o la versión de Pozner ¿ah? eh, en general, en la práctica ha sido de, debatida ya y la primera persona que debate esta y que de alguna forma eh, empieza a cuestionar esto se empieza a cuestionar en la década de 50 es un matemático cuyo nombre es Gerber ya Gerber Sinus justamente fue una, una persona precursor de todo lo que eh, fue eh, la programación para ordenadores ¿ya? Y el estudiando el comportamiento humano se da cuenta, justamente aquí está eh, versión ideal del el homus economicus del cual parte la teoría económica clásica, ¿ya? A partir de Adam Smith en adelante, o sea que siempre las personas vamos a maximizar nuestro bienestar es errado. ¿Por qué? Porque las personas también tienen una capacidad de procesamiento de información que es limitada. Uno no es no es efectivo como afirma la teoría económica clásica, que cuando este homus economicus, ¿ya? Eh, adopta sus decisiones siempre va a elegir su acción que maximice el bienestar ya eh, porque no siempre va a tener disponible toda la información y aun cuando la tenga disponible a ¿ah? eh, igualmente puede enfrentar problemas para poder procesarla adecuadamente que lo que hicimos es tomado por dos psicólogos a ¿ah? que es Daniel Kahneman y eh, Amos Teversky que son dos psicólogos israelitas ¿ah? pero que ellos tienen la gracia justamente que empiezan a trabajar de forma colaborativa con eh, economistas. ya Y lo que ellos trabajan fundamentalmente es el proceso de toma, es dedicar su vida a estudiar. Eh, Kahneman todavía está vivo. ¿ya? Es que lamentablemente él fallece antes de, de que eh, se le adjudicara el premio Nobel de Economía a Kahneman en el año 2002. ya eh, Y él, de, ellos dedican su vida a estudiar justamente a el proceso de toma de decisiones en circunstancias de incertidumbre, ¿ya? En este sentido, partiendo eh, la hace el trabajo de, de Simons, ¿ya? Y eh, yo establece justamente que las personas muchas veces al, al adoptar decisiones, se vienen afectadas por ciertos sesgos de carácter cognitivo, ¿ya? Y de alguna forma hacen que las personas nos desviemos del, de eh, de lo que predice la teoría de la elección nacional, o sea, esto es Las personas siempre van a adoptar un curso de acción que maximice su bienestar y ellos para para poder eh, eh, eh, acelerar esto parte de la base de que las personas para poder procesar la información recurren básicamente a dos formas de poder eh, entender esto oa dos sistemas de procesamiento de la información tenemos que lo denominar ellos sistema 1 y sistema 2 el sistema 1 corresponde este o también o intuitivo ya como las personas son incapaces de poder procesar racionalmente toda la información, ¿ya? para poder adoptar decisiones en la práctica en, en, mayoritariamente los seres humanos ¿ya? recurrimos eh, a ciertos sesgos o atajos mentales o ideas preconcebidas para poder justamente evaluar ciertas situaciones en circunstancias de incertidumbre ¿ya? y estos sesgos muchas veces también que lo que nos hacen nos inducen a Cuando hablamos de estos sesgos cognitivos, son sesgos que nos inducen de forma sistemática a adoptar decisiones en un sentido que se desvía de lo que predice la teoría de la elección racional. ¿Ya? Yo siempre coloco este ejemplo. ¿Ya? Si me pregunto a ustedes, si eh, ustedes se encuentran un día en la noche, tipo tres de la mañana, con un grupo de personas, un grupo de, de, de muchachos, Ah están vestidos, digamos, ah, con eh, eh, camisetas de un determinado club de alguno de, de, de estos clubes grandes de deportivos, ¿ya? Y van por la derecha de frente ah, y cruzan, cuando los ven a ustedes cruzan introspectivamente la calle, ¿ya? Muchas veces lamentablemente las personas que lo que van a, van a hacer aumento de tomar de decisiones, pues, ah, en base a dichos, a ah, ideas preconcebidas que uno puede tener, ¿ya? Intuir, por ejemplo que esas personas en vez de acercarse a dudaarlo a ¿ah? van a intentar solt ya pero eso es una unasión que es completamente sesgada hay ¿ah? que se basa exactamente en un sesgo que yo puedo a una determinada persona vestida de una determinada forma a ¿ah? yo le puedo atribuir justamente que esa persona quizás no tiene las la mejores de las intenciones ya por ejemplo esto explica que eh, en un país como Estados Unidos a ¿ah? La gran mayoría, eh, y esto sé, lo repito, muchas veces también no solamente afectan a acciones que son cotidianas, sino también muchas veces a decisiones ¿ah, que son adoptadas en forma profesional. ya Por ejemplo, en el derecho norteamericano, ya si ustedes ven, realicen las estadísticas mayoritariamente, ¿quiénes son las personas que ah, son sujetos de condenas criminales? Lamentablemente son la población afroamericana y la población latina. ¿Ya? y eso muchas veces también obedece a, a un cierto sesgo negativo que hay eh, en, eh, en contra de estas dos minorías raciales ya ahora por su parte también el cerebro humano también excepcionalmente recurre a usar la información en base a lo que se denomina reflexivo o, o el sistema eh, de procesamiento racional ya y este es un sistema, por ejemplo que nosotros vamos a ocupar cuando yo les pido a efectuar, por ejemplo, un cálculo matemático, ¿verdad? o les pido calcular, por ejemplo, cuánto me demoro yo en viajar desde Concepción a Santiago a una velocidad constante de de 100 kilómetros por hora. ¿Ya? Si partimos de la base exactamente que son 500 kilómetros, la respuesta que a la cual vamos a arribar es que a en base a la velocidad que yo les acabo de indicar, a el viaje en promedio se va a demorar alrededor de 5 horas. Y ahí nosotros hemos utilizado este sistema racional. Pero en la práctica, ¿sabes? yo les, les, les quiero indicar justamente que las los seres humanos eh, mayoritariamente utilizamos este sistema de procesamiento de información eh, de carácter automático o intuitivo. ¿sabes? Por lo tanto, las personas siempre vamos a estar expuestas a tomar estas decisiones de carácter sesgada. ¿Ya? Ahora, les insisto, eso no es una condición que sea per se negativa. ya Muchas veces la única forma que vamos a disponer de poder tomar decisiones es justamente recurrir a estos sesgos, porque ah, muchas veces no vamos o no tenemos toda la información, o no vamos a disponer del tiempo necesario para poder reunir ¿ya? toda la información que me permitiría elegir racionalmente ah, en un proceso de toma de decisiones. ya Y es por eso que es normal que las personas adoptemos muchas de nuestras decisiones basado en ciertos sesgos utilizamos ciertos sesgos cognitivos para poder adoptar esta ya pero el punto que hacen acá es que hay ciertos sesgos ¿ya? que eventualmente en algunas circunstancias nos pueden inducir sistemáticamente como cómo tener la ¿no? Ahora, muchas veces estos sesgos nos permiten tomar decisiones que son correctas ya, Lo repito un número importante de casos ¿ah? cuando yo eh, eh, decido en base a ciertas ideas preconcebidas mi experiencia ¿ah? Voy a poder tomar, sobre todo si son decisiones que se repiten en el tiempo. Voy a poder tomar decisiones de buena calidad. Pero también estos séculos pueden inducir a adoptar decisiones que son erradas. ¿Ya? No sé si acá hay alguna duda, consulta, chicas, chicos. No, profesor, hasta ahora no. Ya. A ver, eh... Hay un grupo de autores justamente que un trabajo que publicaron en una revista de eh, la escuela de derecho de la universidad de Yale, que son Jones una profesora de eh, que es de ella es profesora de la facultad de economía de Chicago casosus usted que es eh, profesor de la facultad de derecho de Harvard ya es un destacado justamente constitucionalista de Harvard y también Richard Taylor que es un, un economista de, también de la misma universidad de Chicago ¿Ya? ganó el premio él particularmente gana por estos trabajo en materia conductista gana el premio Nobel de Economía el año 2017 ya y estos autores en una publicación que les repito que hacen en una revista de eh, la facultad de Derecho de la escuela de Yale ¿ya? establece exactamente que las personas eh, los, eh, hay tres grandes causas que pueden explicar ¿ya? ¿ya? Que las personas no siempre tomemos nuestras decisiones a, eh, eligiendo siempre que es una acción que maximice nuestro bienestar. ¿Ya? Y la primera de estas razones es un poco el concepto que yo ya les anunciaba que fue acuñado por eh, perversismos, que es este concepto desde la racionalidad limitada. ¿Ya? Y acá está esta, eh, esta desviación de... Eh, la conducta que debiese ser la racional está dada justamente por el hecho que a ¿eh? las personas muchas veces también adoptamos decisiones de forma sesgada. ¿Ya? Y yo les hablé, por ejemplo, ¿eh? que el es el último sesgo que está indicado acá, que es este sesgo del exceso de confianza. ¿Se acuerdan que lo veíamos como una de las barreras para que las personas pudieran, eh, eh, a pesar de existir un margen positivo para poder negociar, yo les indicaba que el optimismo nos puede directamente inducir a elegir erróneamente el curso de acción del día, ¿ya? El exceso de optimismo también está, vamos a ver, en una de las categorías, de los sesgos están los denominados sesgos de carácter egocéntrico, ¿ya? Entre ellos están, en primer término, el sesgo de eh el exceso de optimismo, el exceso de confianza, que ya lo vimos, por lo tanto, no me voy a repetir eh, al, al mismo. Luego también tenemos también el sesgo el, el sesgo de la confirmación qué implica este ses y que afecta justamente muy relevante en materia de negociaciones sobre todo cuando uno está en el proceso de poder persuadir a otro ya en general en nuestro cerebro ya tiende a ponderar de o darle mayor valor a aquellos argumentos ya que confirman nuestras ideas preconcebidas versus aquellas información que de alguna forma está en contra de estas ideas o sea, vale decir, si ustedes reciben ¿ah? un grupo, una, una, una un paquete de, de, de información, y dentro de ese paquete hay ciertos argumentos que tienden a confirmar las ideas que ustedes tienen como preconcebidas, ¿ya? Eh, naturalmente las personas que lo que van a tender a hacer es que a ¿ah? le van a tender a dar un valor mucho más relevante en el de toma de acciones a estas ideas que confirman mis ideas preconcebidas y probablemente le voy a dar un valor mucho menor a aquellas ideas que de alguna forma están van son contrarias o van en contra de lo que yo ya tengo establecido como una idea afiatada en mi cerebro, ¿ya? Y esto es importante al momento de, nego, de negociar, ¿ya? Y por eso muchas veces también ustedes pueden ver que es tan complejo hacer que las personas que cambien de opinión. ¿Ya? Porque probablemente yo les puedo dar Sí, pensemos, por ejemplo, en un discurso como el del aborto. ya Si yo soy contrario eh, al aborto libre, soy una persona de, católica muy conservadora, soy contrario al aborto libre, ¿ah? es muy probable que se en una discusión en la cual se me presenten eh, una serie de argumentos ¿ah? en favor y en contra ¿ah? de esta idea yo voy a tender a, a, a, a, a elegir selectivamente aquellas ideas que de alguna forma confirmen mis ideas previas. Y probablemente lo voy a dar un valor mucho menor a aquellas ideas justamente que de alguna forma van en contra de esto. ya Otro sesgo importante en esta materia también, que es el sesgo de la devaluación reactiva. Ver, eh, este sesgo también eh, nos indica en general los seres humanos eh, cuando nos enfrentamos a relaciones eh, de carácter antagónica o sea vale decir yo me enfrento a una persona negociando interactuando con una persona a la cual yo he eh, percibo como mi antagonista ya en general las ideas que me planteé esa persona yo voy a tender a devaluar su valor ya bueno eso habla el consejo de, de evaluación reactiva ya porque en general si contra más, en, en, más antagónica sea un, una relación que se sea entre las personas mayor va a ser el impacto de este cero ya los lo puede y esto también ustedes lo pueden ver a diario justamente en la arena política ya qué ocurre si una persona de republicano por ejemplo ya plantea una idea Y esa idea tiene que ponderarla, por ejemplo, con una persona que es uh, eh, de Partido Revolución Democrática. Lo más probable es que cualquier cosa que diga este señor Castro uh, va a ser mirado, digamos, de no con no muy buenos ojos por uh, esta persona, digamos, que es de la vereda contraria a su ideas política Y lo mismo ocurre con la gente republicana cuando, por ejemplo, alguien de Partido Comunista uh, eh, plantea una idea particularmente ustedes lo pueden ver, ¿eh? muchas veces también. Y durante mucho tiempo también a ¿eh? para algunos sectores de derecha, el Partido Comunista escase la encarnación misma del demonio, ¿ya? Eh, cualquier cosa que digan digan digan ellos, ¿eh? automáticamente son vistos como una idea ¿eh? que tienden a devaluarla, a darle un mucho menor valor y viceversa, ¿ya? De acá automáticamente este, este se ha bostado tras de de de serie de experimentos se han, se han realizado uno de los cuales, por ejemplo se refiere eh, a lo siguiente ¿verdad? a un grupo de cien estudiantes judíos que se les dividió en dos grupos de 50 estudiantes cada uno y no se podían comunicar entre ellos se les presentó a a ambos grupos un mismo plan de paz para a, eh, la cuestión a israelí ¿ya? pero con la diferencia que a un grupo se les indicó que esta eh, eh, propuesta de solución había sido elaborada por el gobierno israelí y el grupo B se le indicó que esta misma propuesta había sido elaborada por la autoridad nacional palestina ¿ya? Si las personas no tomaron decisiones sesgadas uno podría resear por un tema estadístico que eh, la percepción, promedio eh, en ambos grupos debe ser la misma ¿ya? ¿ya? estamos hablando que quizás dentro de 50 personas pueden haber ciertamente gente que le guste más o menos eh, esta idea pero en promedio deberían entender a ser relativamente equivalentes la, las percepciones de ambos grupos sin embargo en la práctica eso no, no ocurrió ya y mayoritariamente en el grupo a o sea el grupo que se les dijo que está este plan de paz había sido elaborado por el gobierno israelí valoraron estas ideas de una manera tremendamente positiva ¿verdad? Y todos indicaban justamente que esto era un muy buen comienzo para esta problemática de, eh, del conflicto ar-israelí. Sin embargo, curiosamente, para el grupo que se le dijo que fue el plan hecho por la Autoridad Nacional Palestina, el plan tuvo a eh, una eh, valoración tremendamente negativa. ya Y esta diferencia era eh, una diferencia que era estadísticamente relevante. O sea, no es simplemente ah, de un par de puntos, sino era notoriamente más baja. ya ¿Por qué? Porque justamente acá lo que operó, en el, en el Grupo B, operó este tema de la devaluación reactiva. ¿ya? Obviamente que eh, para la, la, la gente que vive en Israel, que es de origen el judío, ah, ah, ellos tienen, ah, eh, por diversas razones, tienen una percepción muy negativa ah, ah, eh, respecto de lo que pudiera plantear la Autoridad Nacional Palestina. Y lo mismo también yo creo que hubiera ocurrido si este mismo experimento lo hacemos con un grupo de estudiantes ¿a? de origen palestino y a uno se les indica ¿va? que fue eh, la Autoridad Nacional Palestina la que ejecuta Estelán y a otro el gobierno israelí. Hubiera ocurrido exactamente lo mismo. ya Ahí ustedes tienen entonces tenemos en los sesgos de carácter egocéntrico, tenemos el exceso de confianza, eh, el sesgo de la confirmación y la devaluación reactiva. Pero también hay otros sesgos, también, de ahí, por favor, les pido, se remitan a este apunte que es, eh, que también tienen que leerlo, por favor, para el efecto de la solemne, porque eventualmente pueden haber preguntas vinculadas a esto. Lo dejo aquí, que para que quede grabado, ¿ya? Eh, Léanme ahí, porque ahí también va a estar, va a estar eh, también más en detalle esta materia. Y eventualmente también pueden complementarlo también, mi tesis doctoral, ¿ah? en una parte eh, que está ahí también que eh, pueden ver eh, con más detalle eh, estudios vinculados a, a esta temática. Yo recomiendo para efecto de la prueba ¿verdad? limítense a trabajar solamente con este apunte eh, eh, negociar o litigar, ¿verdad? porque lo otro puede ser que sea un tanto excesivo eh, eh, en cuanto a, la, a nivel de profundidad que te requieren para para la prueba. También tenemos otros sesgos también que inciden en, en este proceso de toma de decisiones. Y uno de ellos, que es muy relevante, a al momento de, de revisar el proceso de negocio, es el sesgo anclaje, ¿ya? El anclaje justamente implica, incide ah, sí justamente cuando queremos a ah, determinar un hecho, a ah, por ejemplo, que ah, eh, que desconocemos, y muchas veces para ello recurrimos a esta figura de ensayo urbano, ¿ya?, si yo quiero, por ejemplo, quiero me imagino que se les pregunto a ustedes, ¿alguien de ustedes conoce sabe cuál es la fecha de nacimiento, a ah, la fecha en que nació Napoleón Bonaparte? ¿Alguno de ustedes conoce esa, ese dato? Raúl, Rocío, Camila. No, profesor, ¿No? lo dejo. Ya. Si le digo, a ver, Rocío, si te pregunto a ti, Rocío, a ver, Napoleón Bonaparte nació en el año 1600. ¿De qué alza eso, no? ¿Podría sí, haber en Apurión sí. en el año 1600? No. No. Ya. Si te digo ahora, ¿nació en 1820? No. Tampoco, ¿no es cierto? ¿Ah? Si les digo, ¿nació a mediados el, el, el año 1769? ¿Podría ser ahí, no? Parece verosímil. Sí, parece así. Y la fecha exacta es el 15 de agosto. Pogla es muy... el eh, 15 de agosto. del año 1769, nació Napoléon Bonaparte. ya Ahora, qué ustedes dirán, bueno, ¿qué impacto tiene este sesgo del anclaje en el, en el proceso de toma de sueldo? Muchas veces, cuando dice el, el ancla, ¿verdad? o esta aproximación que yo puedo hacer en una decisión cuyo resultado desconozco, ¿verdad? puede ser muy determinante a, a la hora justamente de evaluar una unasión ya y por ejemplo ¿ah? hay un estudio que está citado en este en el documento que viene les intrigue de negociado investiga ya que se hizo con un grupo de estudiantes para poder evaluar cuánto tenían dispuesto a donar eh, para un programa digamos de salvar eh, aves silvestres ah, en una zona eh, protegida Cuando no se fijó ninguna ancla, o sea, no se sugirió ninguna cifra, aproximadamente la cantidad que estuvieron dispuestos a donar las personas eran en promedio una cantidad cercana a los 64 dólares. Más o, ¿Ya? o sea, cuando no se les indicó, no se les sugirió ninguna cantidad. Sin embargo, cuando la ancla fue, se les sugirió una cantidad muy baja. O sea, se les dijo, miren ustedes a lo menos deberían donar, a, a, a, se les quiere a lo menos donar una cantidad de 5 dólares ¿Ya? Ahí automáticamente la, la, la cifra digamos de bajo 64 bajo a 20. Y cuando se colocó un ancla muy determinada, ¿ya? Se le indicó que iban a donar a lo menos 400 a la cantidad promedio subió de 64 a 140 y tantos dólares a a PP. Los datos exactos están en el documento que yo les le, les entregué, ¿ya? Pero quiere quiero hacer eh, referencia con esto. efectivamente a este dato que hace de ancla, ¿ah? puede determinante al momento de poder evaluar, ¿ya? Una decisión, ¿por qué? Porque va a ser tomado como punto de referencia. Y variando este punto de referencia, eventualmente a una fórmula puede hacerse más o menos atractiva, ¿ya? Y eh, en el caso la negociación, particularmente la negociación competitiva, el efecto del ancla ha está dado por la primera oferta, ¿ya? La primera oferta, que es? Por eso vamos a ver que es tan importante la primera oferta. ¿Ya? Y la primera oferta puede servir justamente de efecto de año. ¿Por qué? Porque a contar de esa primera oferta, ¿ah? va a empezar el juego recateo. Y también las ofertas y contraofertas subsecuentes a ¿ah? eh, van a ser evaluadas en torno a, o, o vinculadas, o en relación con esta primera oferta. ¿Está ¿ah? Por eso que es tan relevante para el efecto de negociar a ah, eh, este efecto del anclaje. ¿Ya? Porque en lo a ah, muchas veces el punto de referencia que vamos a tener o tomar como base para poder evaluar esto va a ser justamente este efecto alto. ¿Ya? Eh, luego también tenemos otro sesgo que es el sesgo de la disponibilidad. Ver, que lo que nos indica el sesgo de la disponibilidad es que en general también eh, eh, la, la, las personas tendemos a darle un mayor valor a la información y es más fácilmente accesible ya eh, por nuestro cerebro, ya y en ese caso esta, la, esta mayor facilidad, facilidad puede ser dada por, por múltiples motivos uno por ejemplo por un tema de familiaridad si les pido les, les, les, les nombro eh, les nombro digamos si les pido les hago un listado les voy les no acá 50 nombres de personas ya y después les pido que ustedes me repitan a cuáleses son los nombres que ustedes han retenido probablemente ustedes van a poder recuperar de mentalmente ¿ya? por eso hablamos del sesco de la disponibilidad van a recuperar más fácilmente aquellos nombres justamente que ustedes les resultan más conocidos ya Y un, un experimento que se hizo eh, por psicólogos fue justamente que cuando se les pidieron hacer este listado, colocaron justamente en dos listados, un listado con nombres de personas conocidas versus otro listado con nombres de personas desconocidas. ya Y para las personas resultaba mucho más fácil poder recuperar, acceder a la información ¿ah? de aquellas personas que, resultaban, que eran eh, conocidas. Lo mismo ocurre también con la proximidad temporal de un hecho contra más próximo temporalmente sea un hecho ya mayor peso va a tener ese hecho en el proceso de toma de acciones y eh, yo les aquí les puedo hacer el, les puedo podemos hacer el siguiente ejercicio vamos a suponer que mañana me, yo los voy a invitar a viajar a santiago y nos vamos a ir en el vuelo de latam de las nueve de la noche que sale acá de que sur ya Y no está que ahora el vuelo que sale, el vuelo que sale hoy a las nueve de la noche va a sufrir un accidente, ¿ya? El avión se desploma y mueren todos los pasajeros. ¿Ya? Y ustedes tienen que tomar el mismo vuelo al día siguiente. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes tomarían el vuelo, eh, de mañana, justamente que salió sal la misma hora que el avión que se desplomó y en el cual murieron todos los pasajeros? ¿Alguien tomaría ese vuelo, no? los que están acá, por favor, eh, ¿Quién tomaría ese vuelo? No, profe ya, Mileno, usted no lo tomaría, Raúl No, eh, no profe Yo ¿Ah? no lo tomaría tampoco no, no, ya, Nicole no, no, no lo toma tampoco, ¿Ah, Raúl, usted eh, No, profesor Ya Si ustedes lo ven justamente ¿Por qué ustedes están? Le, le, porque, a ver ¿Por qué no tomarían el vuelo? Porque justamente a ah, eh, el, el en este proceso de toma de decisiones va a tener el, el, a un, un evento traumático reciente, tiene un mucho mayor peso ¿sabes? que el que usted, el estándar que el quería tener en la práctica. Si uno lo ve justamente, eh, este proceso de toma de decisiones, usted de lo ve desde un punto de vista estrictamente racional, en general, ¿sabes? no debería haber ningún inconveniente que lo tome este vuelo. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque la probabilidad que el, el vuelo de mañana vuelva a tener un accidente mismo el mismo vuelo ¿sabes? a las nu del la, de la, de la, mismo vuelo a las nueve de la noche ¿sabes? es infinitamente baja lapatía o sea, en eh, la, la tasa de accidentabilidad de los aviones eh, es el medio de transporte por lejos es más seguro ya eh, aquí tiene eh, vemos la, la, la, el ratio de pasajeros transportados versus cantidad de accidentes por eh, eh, es por lejos del medio de transporte más seguro. Sin embargo, ya eh, para nosotros justamente, si el accidente ocurrió ayer, ¿ya? va a tener justamente ese hecho, a, va a ser tremendamente determinante. Y, y, y realmente nos puede inducir exactamente a esa chuta, ¿sabes? Pues no tomo este vuelo Lo mismo, por ejemplo, les puedo comentar eh, qué ocurre con eh, el tema de... Eh, la industria del seguro después de un terremoto bueno, luego del terremoto de 27F, como ha ocurrido también luego de algunas catástrofes naturales, huracanes ¿ah? ¿eh? Normalmente en lugares que ocurren siniestros tiende la, la, la cantidad de contrataciones seguros tiende a incrementarse a por sobre la media de contratación ¿ya? Y eso una vez que ya se va alejando el tiempo, ese vuelve a, a, a nuevamente a, a la media ¿ya? ¿ya? Y un ejemplo, que después ustedes lo pueden ver, para la época del terremoto del 27F, ¿ya? al pedir un terremoto 27F, los departamentos más caros de los edificios eran departamentos de los pisos de altura. O sea, es un edificio de 20 pisos, a ¿ah? los departamentos de los pisos más altos eran los que tenían mayor valor, particularmente por el tema de la vista que tiene ya Sin embargo, se produjo el fenómeno después del terremoto, en el periodo de un meses, luego del terremoto pues justamente que esos edificios tuvieron ¿ah? un valor que eh, esos departamentos de piso más altos perdieron ¿ah? mucho valor. ¿Ah? Déjame por favor, segundo. Perdón. Están llamándola. Yo les indicado justamente que luego el terremoto los departamentos de pisos más altos perdieron mucho valor. ¿Por qué? ¿Eh? Porque naturalmente eh, después del terremoto dejaron de funcionar los ascensores, ¿verdad? ¿ah? Eh, el movimiento, digamos, en, en, no es lo mismo el movimiento en un piso 3 que en un piso 20. ¿verdad? En un piso 20 probablemente el terremoto se sintió infinitamente más fuerte que en un piso 2, un piso 3. ¿verdad? Y eso hizo que mucha gente, ¿verdad? la el, esos departamentos perdieran una cantidad importante de valor ya oro. Y, eh, o sea, la, y después, luego de la de terremoto esos, esos departamentos se vendieron una cantidad mucho más baja sin embargo ha transcurrido ya en este caso dos años después del terremoto ha, eh, nuevamente la tendencia que los departamentos de piso más alto <coughs> han vuelto nuevamente a tener a, el valor más caro dentro de un edificio ¿ya? ¿por qué se produce eso? justamente porque erradamente uno asume ¿ya? o tiende a darle mayor valor a este evento que el que en la práctica uno debe tener Porque la posibilidad de que ocurra nuevamente un terremoto de magnitud 8.8 en la zona de Concepción, ¿ya? en el periodo de los próximos 10 o 15 años es relativamente baja, ¿ya? Podemos tener algún terremoto importante en el epicentro, por ejemplo, en la zona de Valdivia o la zona de Santiago, ¿ya? Pero un terremoto de esta magnitud, la probabilidad de que se vuelva a repetir, ¿ya? No digo que no sea posible, ¿ya? pero es medianamente bajo, ¿ya? Por lo tanto, ah, en general, eh, mi ponderación del valor de, eh, de, de de un departamento no debería no deber estar incidido, digamos, por el hecho ah, eh, de eh, cuál sea, digamos, mi, mi presión si un departamento es más alto o más bajo. No sé si me logran logra cantar la, la, la idea. ¿Sí? Bien, vamos a ver también una segunda causa por el cual yo puedo también desviarme de, de lo que predice la teoría de la elección nacional son los problemas de la voluntad de voluntad limitada. Estos problemas de voluntad limitada están vinculados esencialmente eh, a temas ¿ya? de el control de impulsos, ¿va? Que, por ejemplo, puede ocurrir este, un tema de control de impulso con todo lo que son vicios, ¿ya? Si les pregunto a, a, a, a, a alguno de ustedes, fuma si, tabaco, ¿ya? Eh, y yo particularmente también fumo. Fumo, no soy un gran fumador, pero sí fumo, ¿ya? Y yo no puedo decir, por ejemplo, que yo no, no sé para qué para fumar me pregunta eh, problemas, ¿ya? También aquí sí les saldía lo que pasó con con efectivamente. ¿Está o sea, esos departamentos eran vanas alérgicas, los departamentos no eran vanas alérgicas. ¿Ya? Eh, yo no, eh, lo repito, una persona no puede exactamente, eh, exactamente, que está fumando y está provocando un daño. Yo en mi caso particularmente sufro de rinites alérgicas, por lo tanto, yo sé que para mí fumar no es una buena idea. ¿Ya? Pero ¿por no tengo un problema y es un víctima. Está, eso, los vicios están vinculados con este problema de controles de impulso. Por cierto, tengo solamente este vicio, que es el vicio del pulso. ¿Ah? No, no, no tengo ningún otro viso adicional. ya O sea aquí ustedes tienen un caso en la cual una persona, a sabiendas, elige a ¿ah? un curso de acción que puede ¿ah? perjudicar. ya Que me repito la conducta de fumar, a ¿ah? la conducta de beber alcohol en exceso, a ¿ah? la conducta del ludópata también, ¿ah? están en esta misma categoría. En tercer lugar, tenemos también el tema de la limitación a la búsqueda de interés propio. ¿Ya? A ver, no es el único, a diferencia de lo que dice la teoría de la relación racional, a ver, eh, la maximización de la bienestar de las personas o de la sociedad no es el único criterio que nosotros eh, que utilizamos para poder tomar decisiones. ¿Ya? Por ejemplo las personas también está también demostrado se lo voy a lo vamos a hacer a través de un ejercicio que lo vamos a hacer a continuación ya es que las personas cuando eh, adoptamos tensiones eh, tienden también eh, a castigar por ejemplo un comportamiento que uno aprecia o persigue que es va manifiestamente en contra de mi noción de justicia ya a no, no. Hacer, voy a aprovechar de, de utilizar la herramienta de todas las herramientas que está para poder también, hacer un experimento. A ver. Si les pregunto a ustedes, ¿tá? les voy a preguntar. Si ustedes están de acuerdo con, con esta, en esta con la siguiente afirmación. Vamos a ver la opción 1. Va a ser sí La opción 2 va a ser no. ¿Ya? No contesten todavía la, la, la encuesta. A, eh, y la, la pregunta es... Les voy a a ver, luego del terremoto, volviendo a hacer el terremoto, a, eh, en muchas partes se dio justamente la circunstancia de que eh, algunos pequeños comercios... A, en los días siguientes al terremoto alzaron o manotaron los precios. Ustedes están de, están eh, están de, de acuerdo que con esto conducta correcta a, eh, o incorrecta, ¿ah? Entonces ahora respóndanme por favor a ¿ah? si sí, sí, si están de acuerdo con esta conducta de, de que el comerciante pueda subir pues de ocurrió un terremoto pueda subir los precios, ¿ah? me reconogan sí, si no están de acuerdo me colocan no. ¿Ya? Les pido, por favor, que puedan eh, responder esta encuesta. Ustedes me quedan cuatro personas, por favor, les pido a eh, esas cuatro personas que puedan tratar de responder esto. Quedan dos personas a lo menos, pues, pido, por favor, contéstenme la encuesta. ¿no? Parece que hay tres, Profesor, hay dos. Profesor, disculpe, no, no me sale la encuesta. Eh... Bárbara debería ya. Entonces, no sé no si no la contesto. ¿ya? El resto, ¿le sale la encuesta? ¿Pueden responderla, por favor? Vayan a que la parte debería salir PULS. ¿De ahí, la... ahí, ahí ya la pueden, ahí les, les va a aparecer. Bueno, a ver, tenemos justamente que de, de las eh, siete personas, cinco dijeron que no están de acuerdo y dos que están de acuerdo. ¿Ya? Vamos a mirar la encuesta. A ver, ¿ustedes es esta conducta? ¿Por qué, por qué general, eh, alguien que respondió que no, por favor, que pueda escribir su audio y me indique por qué respondió que no estaba de acuerdo con esto? Profe, por lo que yo le escuché, era si es que estábamos no de acuerdo con que posterior a la catástrofe las personas se aprovecharan y, y subieran los precios. ¿Eso? Así es. Ya, justamente por esa palabra. El aprovechamiento de la situación lo encuentro sumamente eh, injusto. Porque ya. ser empatía por parte de esas personas en relación a la gente que perdió sus casas, que perdió sus cosas, ¿no es cierto? Y más encima le pone otra carga más que la, el alza de precio Lo que está sucediendo ahora con las papas, la colusión de las papas, es eh, eh, ilógico. Ya, a ver. Me molesta esa actitud de las personas. Eh, ah, así es. Que no son empáticas. Y generalmente uno tiende a castigar ese comportamiento, ¿no es cierto? Ya, ya. Eh, por qué lo no hace justamente un repudio, este, este comportamiento repudia con nuestra noción de lo que es una e, e interpreta que es un comportamiento justo ya pero ustedes lo ven justamente muchas veces hubo de una catástrofe eh, lo que se ha producido ha o simplemente lo que ha operado es ley oferta y demanda ya yo les pregunto a ustedes si en este caso a eh, si se reduce la cantidad ofertada de bienes y servicios porque no hay cadena de establecimiento ya y la demanda se incrementa se mantiene constante, pero la oferta se reduce. y lo que debería tender a ocurrir naturalmente con los precios? Los precios Ahí suben. Ahí suben. Van a, van a tener que subir. Bueno, eh, muchas veces también lo que ocurrió, en algunos estos casos ocurrió es ¿ya? Pero lo que pasa es que una conducta que, una conducta que eh, sería naturalmente explicada como la aplicación de las leyes de mercado, ¿ya? Eh, las personas las interpretamos como un negativo, ¿ya? por el hecho justamente que uno ve que esta circunstancia implica poder aprovecharse ¿verdad? de una situación de calamidad, ¿verdad? y por eso tendemos a castigar este comportamiento. ¿verdad? Bueno, a ver, esto también ha sido probado a través de eh, lo que se denomina también eh, el juego de eh, del dictador, ¿ya?, Y este jugador vamos a, vamos a, les voy a la, la, este es que consiste en dos fases ya en la primera fase solamente voy a intervenir yo ya a mí me van a asignar en el experimento me va a asignar la suma de 100 dólares ya y en la segunda fase yo tengo que poder proponerle a ustedes que van a ser los jugadores dos ya yo tengo que poder proponerles ¿ya? ¿cuánto cuánto de esa cantidad de los 100 dólares yo voy a compartir con ustedes? ¿ya? y en este caso yo como jugador 1 puedo elegir compartir desde un de dólar hasta los 100 ¿ya? y eso lo determino yo y ustedes como jugadores 2 solamente ¿no? la posibilidad de poder aceptar o rechazar ¿ya? no tienen la posibilidad de poder plantearme una contra oferta ustedes solamente pueden la oferta que yo les haga con la suma que yo les planteé ustedes solamente la pueden aceptar o la pueden rechazar ¿ya? pero no pueden hacerle ninguna adición ninguna ninguna oferta adicional ¿ya? ¿estamos claro con esto? Por lo tanto, ustedes simplemente se pueden incrementar aceptar o rechazar, ¿ya? La consecuencia, si ustedes me aceptan la oferta, ¿ya? Independiente de la cantidad que yo les proponga, ustedes van a yo voy a recibir la cantidad que yo digo, por ejemplo, yo digo, mire, de los 100, yo me voy a quedar con 70 y ustedes se quedan con 30. ¿De ¿okay? ahí? Ustedes recibirían 30 horas y yo recibiría los 70. ¿Ya? Si ustedes en cambio decían no aceptar mi oferta, a, ni ustedes ni yo voy a, vamos a recibir nada. ¿Ya? ¿Estamos claro entonces? ¿En qué consiste esta, este juego? Yo les voy, a, les voy a hacer ahora la siguiente oferta. ¿Ya? Les voy a hacer una oferta que... Mi oferta va a ser la, la siguiente. ¿Ya? puedo quedar yo me voy a quedar para en este caso ah, eh, la pueden ver la oferta no la, la, la encuesta no profe yo no la veo voy a nuevamente la, la voy a no. lanzar. algo pasa que no me deja no me no deja eh, no está dejando con los lances tend mitembamba voy a volver atrás, dictar. Nuevamente voy a voy a ir para atrás. Ya, ahora sí voy a lanzar esta segunda eh, esta segunda encuesta. Ahora sí la pueden ver. Ya, no no por favor no hagan nada hoya. Mi, mi, mi, mi, mi oferta para ustedes va a ser la siguiente, cada uno tiene que responderme si acepta o rechaza. Recuerden que no me pueden formular ninguna contraoferta. A ver, yo no voy a plantear. yo me voy quedar con 55 y ustedes se quedan con 45. de ustedes me aceptan la oferta, y cuánto me la rechazan? Vamos allá, con eso terminamos la la, la, la la encuesta, ¿ya? Tenemos justamente a eh, los resultados son los siguientes, ¿ya? De las 8 personas, 7 aceptaron mi oferta y una me la rechazó. ¿Ya? Voy a, ahora vamos a hacer la misma, vamos a hacer el mismo experimento, ya, vamos a volver atrás, y ahora justamente nos voy a plantear lo siguiente, mi oferta va a ser la siguiente, yo me quedo con 80 y ustedes se quedan con 20 ¿cuánto me aceptan la oferta? Bueno, si los que me quieran aceptar la oferta me colocan sí, y los que me quieran aceptar me colocan no, un trapito. yo me quedo con ochenta y ustedes con veinte personas me han aceptado la oferta y tres me la rechazaron a ver eh, si lo vemos acá ustedes se enviaron un poco lo que me debería predecir eh, esta este planteamiento ya a ver pero si lo comparamos con la con el resultado anterior justamente esta vez hubo más personas que me rechazaron la oferta ya hacia la mitad me rechazó la oferta versus un 13% que me la rechazó en la vez en el en eh, la vez anterior, ¿ya? ¿Por qué en este caso ustedes decidieron rechazarme la oferta? ¿La gente que me rechazó la oferta, alguien que haya rechazado mi oferta? ¿Ya? ¿Que que me rechazó Porque era muy poco. ¿ya? Ahora, si ustedes lo ven un punto de vista estrictamente... ¿Cómo se hubiera rechazado la oferta de la gente? ¿Qué Haya, hubiese sido la cantidad que yo no hubiera propuesto ¿ya? porque a ver si a oferta, ¿ya? lo que ocurre en este caso ¿ya? es que eh, ninguno ustedes ni, usted, ni, ni yo ustedes van a recibir nada ¿ya? en cambio me, me, cualquiera sea la cantidad de ustedes van a haber incrementado su patrimonio ya sea en un dólar en veinte horas en, en, en la cantidad que yo les oferto Por tanto, la, la opción más razonable sería siempre aceptarme la oferta, ¿ya? Pero ¿por las personas tienden mayoritariamente con se les plantea este juego? Y si, que repito, este juego ha sido planteado ¿Profesor? en diversos contextos culturales, ¿ya? Y siempre el resultado más o menos ha sido que hemos visto acá. ¿ya? ¿Profesor? Sí. O, o, opinar de mi visión de respecto al, al, es que al, terminar al... Y me voy a decir la palabra. ¿ya? Ah, ya. Sí, a ver. En este caso, ¿por qué ocurre esto? Porque justamente es la segunda oferta eh, repudia justamente ¿Ya? Y, en, en la, repito, en general las personas tendemos a castigar ¿Ya? Tendemos a castigar aquellas conductas de las personas que van contra nuestra cuando hay un, un criterio de, de, de que claramente define qué criterio qué, qué situación es justa o no y en ese caso y nos encontramos a una persona que está abiertamente tomando una definición que va a contraer nuestra idea o una noción de justicia uno tiende a castigar ese comportamiento aun cuando ello implique que eh, el actuar en ese sentido vaya contra nuestro mejor bienestar ¿ya? y por ejemplo, eso implica también ¿cómo lo puedo aplicar esto a la teoría de negociación? ¿ya? Ahora, muchas veces cuando uno tiene, pues, está negociando y uno tiene eh, una muy buena alternativa a negociar. O sea, vale decir, yo tengo sartén por el mango en la negociación, porque tengo, ah, eh, supongamos que quiero vender mi casa. En mi caso la están peleando 10 compradores, 10 potenciales compradores. porque eventualmente yo podría tener, darme el lujo de poder regodearme, pedir, aumentar e incrementar el precio, ¿no es cierto?, a... Ah, Pero si yo empiezo a colocar condiciones que son demasiadas trasmóticas, lo que puedo hacer ¿verdad? es que las personas me digan, mire, sabe por un tema de principio y usted no lo va a aceptar a eso, ¿verdad? Raúl, ahora sí. Darlo no, yo, yo, sí, yo creo que el, en el fondo eh, falta información. Porque si a mí me dijeran que cuando me dice 80 y 20 que la persona que propone trasmótica eh, toma todo el riesgo de una operación. Digo, "Oye, voy voy voy por el 20, pero no estoy asumiendo el riesgo." Entonces, creo que a falta de información uno ve en lo que cree que es más es más justo. Pero si claro, no tiene más información puede variar. Exacto, es, es que podría ser, una... pero con la información en ese cosa que el doctor, ¿ah? eh, yo lo que les decía, ustedes tienen que elegir, ¿ta? ¿ah? Tienen que formular ustedes. Usted se se se meditamente lo repito cuando se ha practicado este experimento en distintos lugareses las personas tienden también a castigar este comportamiento que estiman que va contra a lo que eh, sería su noción de eh, justicia su criterio justicia. ya no sé si hay alguna duda o consulta lo que hemos visto hasta el momento no por ahora profesor Gracias Vamos a ver ahora, justamente, lo que vamos a empezar a ver, eh, son los distintos estilos que existen para poder negociar, ¿ya? Y básicamente, ¿ah, en materia de negociación, no nosotros podemos distinguir que existen dos grandes estilos para poder desarrollar un proceso de negociación, Uno que es el estilo, el, el estilo ha ¿ah, eh, denominado competitivo, también empresarial, y el estilo colaborativo basado en principio, ¿ya? Ojo, estos son de, de las dos formas que teóricamente hace... ¿ya? dos grandes estilos que se distinguen al momento de negociar. usted se puede encontrar con autores también, dependiendo de la, de la literatura que revisan, que pueden distinguir más formas o más estilos de poder abordar una, una negociación. Pero esto es un poco la la definición más clásica. ya Normalmente las personas, ¿dónde ubicamos? El, el, ¿Cómo negocian las personas? Negocian utilizando un estilo competitivo o el estilo adversarial. Ese es el estilo que las personas habitualmente suelen utilizar. ¿Ya? Y vamos a ver que esta forma de negociar en general, si bien no se puede desconocer ¿la? que negociando en, en de esta manera competitiva, ¿Ya? Se generan buenos resultados muchas veces. ¿Ya? Y particularmente a esto se generan buenos resultados cuando se enfrenta a un negociador duro con uno blando. ¿Ya? O sea, este estilo que es más agresivo, ¿Ya? Funciona muy bien. Lo repito, cuando se enfrenta un negociador duro, digamos, ¿ah? eh, con un negociador que puede ser más más conciliador, más más, más, más blando, eh, por así decirlo. Pero funciona muy mal cuando se enfrentan dos negociadores. ¿no? Porque lo más probable que ahí se va a llegar a un punto muerto, ¿ah? eh, o como dicen los gringos, un deadlock ¿ah? eh, al momento de poder negociar. A ver, si bien el estilo de negociación basado en principios, ¿ah? puede que en algunas situaciones, en corto plazo, no genere, a ¿Ah? una gran utilidad pero en un mediano a largo plazo siempre este estilo de negociar eh, con eh, colaborativo es un poco lo que ya la, la idea que yo les quiero vender eh, va a generar a eh, un mejor resultado en un mediano o largo plazo ya si bien justamente en esta en este curso lo que nosotros vamos a centrar particularmente es en revisar el estilo de negociación colaborativo ¿Ya? que es la forma que yo les quiero enseñar fundamentalmente de negociar sin embargo ¿eh? a continuación en lo que nos queda de esta clase a ¿ah? vamos a revisar el estilo de negocio competitivo ya un segundito eh, estar si bien esto no es la más forma de, de, de negociar que yo la recomiendo utilizar pero también es importante que ustedes conozcan Cuál es la lógica que tiene esta esta esta forma de negociar ya Ya que muchas veces ustedes se van a tener que enfrentar no a negociadores que lo hagan de forma colaborativa pero justamente a negociadores que negocian de forma competitiva ya por lo tanto es importante que ustedes entiendan la lógica Cuáles son las técnicas o las tácticas que se utilizan en este contexto y además también tenemos que considerar lo siguiente ya que muchas veces en la práctica ya las negociaciones no son puramente competitivas o puramente colaborativas ¿Ya? Se puede dar una mezcla de, de ambos estilos. ¿Ya? Yo, por ejemplo, puedo partir una negociación utilizando un estilo muy competitivo y luego, justamente, a, en una segunda fase, entrar en una fase más colaborativa. ¿Ya? o sea, Esa es la práctica perfectamente ¿Ya? Por lo tanto, es, por eso es importante es relevante que ustedes también manejen adecuadamente esto, ¿Ya? Lo que vamos a ver a continuación, vamos a ver algunas características ¿Ya? una primera característica o gran característica que tiene la negociación competitiva ¿no? es que eh, consiste básicamente en negocio, consiste en un juego de sumación, ¿qué quiere decir esto? ¿no? es que normalmente la, en, en, cuando se negocia competitivamente las partes tienden a quedar posicionadas de forma a, eh, antagónica ¿ya? y por eso la, la, la, la, la negociación se ve habitualmente como un proceso de sumasero sea vale decir acá o yo obtengo todo ¿ah? o no obtengo nada o dicho de otra manera ¿ah? eh, yo percibo justamente a ¿ah? que eh, el la posibilidad de poder obtener mi bienestar mi objetivo en la negociación ya no se va a poder lograr únicamente a costa de la pérdida de mi contrabajo Por ende acá, yo no me represento la posibilidad de que efectivamente pueda haber una combinación que nos deje contentos a ambos. ¿verdad? O sea, vale decir, ¿verdad? necesariamente ¿verdad? mi bienestar va a pasar a costa de la pérdida del otro. ¿verdad? Lógica que vamos a ver que en el contexto de la colaborativa ¿verdad? es completamente distinta Segundo, muchas veces también hay que el proceso de, de, de llegar a punto de acuerdo se logra fundamentalmente a través de uh, la técnica del regateo. ¿Qué quiere decir esto? ya En que uh, este proceso del regateo consiste vamos a llegar a acuerdo a través de un proceso de eh, oferta y contraoferta. ¿verdad? Y en este caso, este juego consiste en que yo voy a tratar de formular una oferta, aplicarle presión a mi contraparte, ¿para qué? Para que... Eh, esa contraparte a ah, eh, me efectúa una, una concesión ah, que de alguna forma se satisfaga mis intereses ya por por otra parte, quien recibe la oferta también va a tener que tratar de tomar medidas pendientes a poder resistir la presión que le va a colocar la otra parte ah, y aquí el juego consiste en que yo ah, tengo que también efectuar la menor cantidad de concesiones posible y este juego lo va a ganar que lo va un mayor número de soné eh, en en esto. ¿Ya? Importante como también lo, puedo, lo lo graficado algunas veces también este proceso de negociar lo gana quien tiene la mejor capacidad de poder aguantar ¿tá? más tiempo bajo o sea, quien tiene la mejor capacidad de poder eh, de poder eh, resistir de mejor manera la presión que le aplica la papa. Y por último también tenemos como una última característica este eh, eh, se suele negociar, ¿ya? Es el hecho ah, de que eh, eh también se parte de esta negociación competitiva de desde la lógica de la desconfianza. ¿Qué quiere decir esto, ya? Que cuando yo negocio eh, colaborativamente, ¿ya? Lo que yo parto de, la, de parto de la de la base justamente a ah, de que si yo comparto información con mi contraparte, esa información ya va a ser utilizada en mi contra. ya No sé si me captan la idea. Sí, profesor. Por lo tanto, en este caso, yo tengo que tratar de ocultar cuáles son mis verdaderas intenciones. Porque si yo comparto, esa información va a ser utilizada en mi contra. ¿Ya? A ver. ¿Profesor? Ahí, Ahí tengo mi, mi gato que les va a... ¿Podría ¿No? dar un ejemplo de eso? Sí, claro. Eh, ya, el ejemplo sería el siguiente. No, voy a eh, Sería el, el siguiente. Ah, eh, pregunta, si tú quieres, por ejemplo, quieres vender tu auto. ¿ya? Y no quieres vender porque tienes un apuro económico. ¿Tú vas a compartir información con ese apuro económico? ¿O la vas a ocultar? Obviamente que hay que ocultar. No, ocultaré. Ya. ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué la vas a ocultar? ¿Por qué ocultas esa información? ¿Por eh, es porque información? Si la persona ofrece menos por por mi auto y no me conviene, la verdad. Claro, porque lo que yo asumo justamente si yo comparto esa información, esa persona la va a utilizar en mi contra. Ya. Y ¿verdad? si yo me muestro débil, la otra persona va a tratar de, de personarme para que lleguemos a un acuerdo por un precio muy bajo. ¿Sí o no? Entonces, por eso estas son los tres elementos. Entonces, primero, ah la negociación se consigue como una una, una situación antagónica, o sea, en que las partes se encuentran posicionadas antagónicamente en un juego de suma cero el punto de acuerdo, ¿cómo lo logramos? Lo logramos a través de este proceso de ajuste que se produce a través del juego del regateo. ¿Ya? Y en tercer lugar, aquí se parte de la lógica de la desconfianza. ¿Ya? Eh, para poder tener éxito en esta forma de negociar, de tengo que tratar de compartir la menor cantidad de información posible. ¿Ya? Particularmente de, de, de algunos puntos estratégicos que vamos a ver a continuación. ¿Ya? A ver, en esta negociación competitiva, ¿Ya? Eh... Es muy relevante. En todo proceso de negociar, que les indicaba una de las, de las fases del proceso de negociar, es la parte de la preparación. ya Y en la preparación de una negociación competitiva, yo tengo que al menos tener claros de la negociación. relación con tres ideas o conceptos básicos ¿ya? que yo tengo que tener muy, muy presentes a previo a, a, al desarrollo mismo de la negociación, ¿no? Estas ideas son las siete. ¿no? La primera idea es que tengo que tener claro cuál es mi punto objetivo o mi meta óptima. O sea, a ver, ¿cuál que yo idealmente deseo obtener con la negociación? ¿Ya? Si estamos hablando de una venta de una casa, por ejemplo, sería... a ah, eh, Indicar, mire, yo quiero obtener como meta óptima a la, eh, un precio a de 200 millones de pesos. ¿Ya? También como contrapartida, seguramente eso es el ideal. ¿sí? Y también tengo que tener claro cuál va a ser el punto de residencia. O sea, dicho de otra forma, cuál sería el, pre, el menor precio al cual yo vendería mi departamento. ¿Ya? Que ahí sería el, el, el punto en el cual ah, yo voy a decir, miren, yo por esto, por menos de, yo no vendo. Supongamos que en este caso podría ser un precio, por ejemplo, de 150 millones de pesos. O sea, el precio ideal mío es 200 y el precio mínimo es 150. ¿verdad? Y ese sería mi punto resistencia. Porque cualquier oferta que recibiera por menos de eso, yo derechamente voy a desahuciar la negocio. Y lo tercero que hay que tener muy presente acá es el, el punto inicial o la primera oferta. ¿Ya? Y es la, la, lo que yo les he en esta negociación competitiva es fundamental. ¿Por qué? Porque esto va a fijar el, el efecto del anclaje. ¿Ya? y A ver, un error, justamente un error que yo cometa en, en cuanto a la primera oferta, eso va a condicionar todo el proceso de poder negociar. Por eso que es muy importante saber dónde yo fijo mi primera oferta. Y en este, en este sentido, vamos a ver que es importante responder a eh, la siguiente pregunta. ¿Cómo debo fijar el punto inicial de la, de la, de la negociación? La pregunta es, ¿más alta que me meta adjetiva? ¿Más baja que me meta adjetiva? O, por ejemplo, ¿más alto más bajo de el punto de resistencia? ¿Dónde fijamos la, el, la, la primera oferta? ¿En qué punto lo fijamos? los 200? ¿Perdón? En los 200. Esa es la partida por los, para mí. Ya, usted lo fijaría en los 200. Esa es tu meta óptima, 200. ¿Están de acuerdo con esto de fijar los 200 más alto o más bajo? Más alta, más alta. ¿Por qué, Belena? ¿Por qué más alta? Para negociar y llegar a lo que yo quiero. ¿por? Ya, bien. Hay que hacerlo, siempre tiene que ser más alta que la meta objetiva y para poder reservar un margen para poder negociar. Ahora, la, la pregunta es, ¿un poquito más alto que la meta objetiva, o harto bastante más alta? Yo creo que un 50-60% más. Ya, podría ser más, más alta, porque tenemos que dejarme un espacio para poder regatear. Ahora, eh, eso esa respuesta, un 50-60, eh, eso depende, digamos, de, de cada caso particular. No hay una respuesta única. Pero ciertamente tiene que ser un tanto más alto que la meta objetiva, ¿ya? Porque de lo contrario, si lo hacemos con un indicó Rocío, en ese caso yo no me estoy reservando ningún punto para poder regatear, ¿ya? Si yo digo, mira, la primera oferta es, yo quiero a obtener 200, y mi primera oferta es 200 a, bueno, y tengo que partir de la base que en la persona que me, me estoy con la cual estoy negociando me va a ofrecer una cantidad menor a esa suma, ¿ya? Por eso siempre cuando ustedes por estén vendiendo un vehículo, yo creo que intuitivamente ustedes que lo que hacen. Lo quieren vender en 20 o en 5 en 20 millones, usted lo van a col publicar en el vehículo en 25, por lo menos. ¿Para qué? Para poder justamente poder recibir eh, y tener poder rebajar el precio. ¿No es cierto? Pero ahora, ¿qué impacto tiene fijado, una, una una oferta que sea excesivamente más alta? Si, por ejemplo digo mi casa la quiero vender en 200 y yo digo voy a publicar mi casa en 600 millones de pesos. Qué impacto puede tener eso ni preguntarían. claro Ah porque qué uno puede estimar que su oferta puede perder, perder seria ¿no cierto un poco seria ya y además también eh, en general también por ¿ah? Cualquier oferta que yo haga, digamos, a ah, si lo tomo como punto de referencia, esa oferta que es extremadamente alta, ah, va a ser ah, no va a ser suficiente. Piénsalo ustedes. Ustedes presentan una demanda por mil millones de pesos. ¿Ya? ¿Y? ¿Ya? No le escuché nada, se cortó el audio. Ya, no les digo. Si usted hace una, una, una demanda por mil millones ya Pero usted lo que quiera conseguir son 200 cualquier oferta que uno le, le formule en ese contexto los 1000 va a ser una, una, una oferta eh, eh, miserable sino la parte me dice 100 100 comparado con 1000 es una oferta que es muy baja ya en cambio vamos a vamos a ver cuando uno también uno la hace relativamente ajustada a eso también hace que la oferta no pierda sería Por eso que esto es un tema también que uno tiene que eh, eh, verlo con mucho cuidado. Por un lado también no fue bueno fijar la primera oferta muy pegada a la meta óptima, pero si también me disparo en exceso, lo único que voy a generar es ah, eh, simplemente que mi oferta pierda sería y eventualmente que me la rechacen de forma inmediata. ya Por esa razón, vamos a ver, siempre tiene que ser más alta que en la meta objetiva. ¿ya? Y, eh esto es de cuál es mi meta mi punto, mi punto objetivo mi meta óptima es algo que debo mantener en reserva ya lo mismo también que cuál es el punto resistencia ya porque si yo doy a conocer cuál es mi punto resistencia cuálál es la, la lo menos que yo estaría dispuesto a, a llegar lo más probable que va a ocurrir es que en la otra parte voy a aplicar presión para llegar a un acuerdo lo más cercano o al límite de lo que yo estoy dispuesto a a aceptar como última oferta, ¿ya? Por ende, el, el, el, el punto de acuerdo que se va a producir entre el punto inicial el punto resistencia, ¿ya? Y vamos a ver, lo que yo tengo que lograr como objetivo en esta negociación es tratar de, de, de poder representarme, cuál ¿vale? Y el punto resistencia me contraparte y logro hartamente, ¿ya? un acuerdo, ojalá, lo más cercano a este punto de rastese, para poder de alguna forma estrujar bien este este limón, ¿ya? Y por eso es que es importante que yo tengo que desplegar acciones tendentes a poder ver y poder testear hasta dónde esa parte de dispuesta a llegar, y hacerla, ojalá, llegarla a hacerla, eh, tensionarla esta relación, hasta hacerla llegar a esta institución, a... ¿ya? Eh, ¿No sé si están ahí, les queda claro, si tu explicación? Si, ¿Estamos claros hasta acá? Sí, perfecto, claro. Ya. Eh, eh, vamos a, eh, a pausar la hora. Voy a, vamos a dejar, la, a pausar la grabación de la clase y son en eh, las ocho veinte, ocho dieciocho, perdón. Bien, vamos a retomar la clase, chicos. Eh, no sé si me escuchan bien. ¿Ven la pantalla? Sí, profe, se escucha ahí se ve. Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar sí, con la clase. A ver. Estábamos, estábamos viendo justamente que el cómo se va a producir el punto de acuerdo acá, se produce esta a través de este juego de, de del regateo y eh, el punto de acuerdo va a estar entre la oferta inicial y el punto de resistencia de la persona, ¿ya? Y yo les indicaba que el objetivo de cada negociador es lograr Justamente que eh, el acuerdo se produzca lo más cercano a lo que es el punto de resistencia de cada persona. ¿Ya? Por lo tanto, es, es indicada que este, es importante que yo trate de influir justamente de aplicar la mayor presión posible para que el acuerdo, idealmente, se logre en un rango lo más cercano posible al punto de resistencia de la otra persona. Por ende, acá es, es de vital importancia que yo trate de figurarme, en primer lugar, cuál es la, la la meta objetiva que tiene cada persona y también fundamentalmente cuál es su punto de resistencia. ¿Por qué? Porque una vez que yo trate de averiguar esto, lo que yo el objetivo en juego consiste es que yo tengo que buscar justamente a un arreglo lo más cercano a este punto de resistencia. ¿Ya? Vamos con la, la, la lámina siguiente, ¿va? ¿Qué factores van a, van a incidir en, en esta decisión? ¿verdad? A ver, cuanto más alto yo calcule eh, que la, la otra parte, que sus propios costos de un retraso o un callejón sin salida, ¿verdad? se la parte, repito, calcula que es muy alto a sus costos de no llegar a un acuerdo o del retraso de este proceso de negociación más débil va a ser su eh, punto de resistencia. ya por su parte, ¿ya? Cuanto más alto calcule la otra parte, que para usted, ¿ya? Implica justamente un retardo, ¿ah? En este proceso de negociar, o un eh, costo de un punto de muerto, ¿ya? También más fuerte va a ser el punto de resistencia de la otra parte, ¿ya? Porque, a ver, vamos a ver que en materia de negociaciones, general la, la distribución del poder entre una parte y otra, ¿ah? Yo no puedo atribuir simultáneamente poder a una parte a ¿sí? perdón no puedo atribuir simultáneamente poder a ambas partes ¿sí? lo que implica si yo le atribuyo digamos poder a una parte a ¿sí? automáticamente implica restarle poder a la otra ya ¿sí? de igual modo también contra más valores más más más bajos valores a la otra parte su, eh, su punto de negociación ya ¿sí? el punto de acuerdo digamos ¿Va? más bajo también consecuencialmente va a ser su punto de resistencia y a la inversa Contra, más crea la otra parte que usted valora ya ¿va? eh, el punto de acuerdo más bajo va a ser su punto de resistencia ¿Va? es decir les planteo si ustedes por ejemplo estamos negociando a eh, a ver por ejemplo ahora están muy de moda estos conciertos de Luis Miguel ¿no es cierto? ¿Va? y si la otra parte sabe justamente que yo soy fanático y no es mi caso a todo esto eh, de Luis Miguel ¿Ya? y están todas las entradas votadas por los 10 conciertos que tiene este personaje ya si ustedes descubren justamente que yo soy un fanático acérrimo de Luis Miguel ya y para mí tiene mucho valor llegar a un acuerdo ya para poder adquirir una entrada para este concierto a mi punto de resistencia, ustedes automáticamente pueden deducir que mi punto de resistencia para llegar a ese acuerdo es muy bajo ya y por ende ah, eh, eh, sí, contra más ustedes crean que para mí tiene importancia y el acuerdo, automáticamente mi punto de resistencia ah, también se debilita. No sé si me logro ah, entender con lo que les acabo de indicar. Chicos, chicas, ¿se entiende? Sí, ya. vamos a Vamos a ver. ¿Qué técnicas yo, o tácticas puedo aplicar justamente en relación a este punto para poder incidir eh, en esta materia? ¿verdad? Lo que viene a decir este juego un poco consiste en que yo tengo que tratar de figurarme, representarme, cuál es el punto de resistencia que tiene mi, mi contraparte. ¿verdad? ¿Cuáles son sus costos de poder concluir uh, uh, uh, una negociación? ya Porque naturalmente, a uh, repito, contra más altos yo estime que son los costos de no llegar a un acuerdo, a uh, también mi posición negociadora se debilita, ¿ah? y por lo tanto yo puedo incidir de mejor forma a en el punto de resistencia a mi contraparte. Esto eventualmente yo lo puedo tratar de averiguar esta información, entonces para ello yo requiero tratar de averiguar exactamente cuál es el punto de resistencia, cuál es el, la meta objetiva, cuál es el costo que tiene para mí no llegar a un acuerdo. ¿Ya? Vale, esto yo podría hacer a través de una valoración directa, o sea, preguntándole a mi contraparte esta información ya sin embargo, si ustedes lo piensan racionalmente ¿no? ninguna parte va a querer ¿eh? por las buenas ¿ya? ¿por qué? porque ¿eh? yo les he indicado que lo, lo, lo que uno tiene que tratar de hacer acá es consultar esta información eso es parte del juego este, de, de esta negociación eh, basado justamente en un estilo competitivo ¿Ya? Porque si la otra parte adivina esta información, eventualmente se lo puedo usar en mi casa. ¿Ya? Por ende, en general, esta valoración yo la voy a hacer de forma indirecta, a través de otra información. ¿Ya? Por ejemplo, en una negociación colectiva yo puedo indirectamente tratar de, de, de establecer, a ver, ¿cuánto puede recibir una, una, una persona eh, una huelga? ¿Ya? ¿Ya? Yo puedo deducir indirectamente esa información a través de conocer la capacidad económica de, por ejemplo, el sindicato. Si yo sé que tiene una capacidad económica reducida sindicato, obviamente que esa información ah, va a estar... Eh, yo puedo deducir justamente que la capacidad de resistir a ah, es mucho más baja. ¿Ya? si a través de información indirecta, datos de informar, por cuál la renta que tienen, ¿ya? ¿Ya? Cuando fue el último sueldo que se les pagó, yo podría deducir esta información. ¿Ya? ¿No sé si se entiende este punto, chicas, chicos? Y sí, profesor. Una segundo, una segunda vía que yo puedo intentar acá es manejar justamente cómo la otra parte persigue su propia meta objetiva, su punto de resistencia y los costos de poder concluir un acuerdo. ¿Ya? esto cómo yo puedo manipular? ¿Cómo la otra parte percibe su objetivo, su punto resistencia, los costos de concluir una información? A través de la, de la, de la de la herramienta de poder encubrir, cierta, la, la, encubrir la información que a mí eh, no me conviene que la otra parte conozca. O también a través de la presentación selectiva de, de datos. ya Yo también puedo hacer que esto sea más persuasivo o menos persuasivo, dependiendo de cómo yo lo presente y en qué orden yo presente la información. ¿Ya? lo mismo de también puedo modificar la percepción, ¿ya? Que la otra parte tiene de su propio objetivo, ¿verdad? De su punto de vista los costes de poder consumir eh una negocia. ¿Ya? Y esto también lo puedo hacer a través de recurrir a la técnica del encubrimiento ¿verdad? o eh, realizar una interpretación selectiva de esta información, ¿ya? Y para yo no sé chicos están pudiendo ver la eh, el tmt Sí, profesor pueden, PMT? lo que voy a hacer ahora voy a compartir un vídeo es... qué se supone que son niveles propios de acciones hostiles oh, Coronel su... en eh, consulta pueden ver el video y escuchar el audio sí profesores y también se escucha Voy a dejar corriendo este video, entonces eh, vamos a, eh para después luego vamos a comentar. Solo no imagine el gran caos de un enfrentamiento de ejércitos enemigos sin sus líderes. Debe haber caballeros al mando que guíen y si es necesario, contengan a la tropa, evitando que disparen hacia los civiles, mujeres, niños y ancianos. Eso es aparte. No, no, no. Eso es fundamental. Y mientras sus soldados ataquen a civiles, ordenaré que ataquen a sus oficiales en todas las batallas. Y mis hombres disparan muy bien. Muy bien. Ahora pasemos al asunto de... Los prisioneros. ¿Perdón? Tiene a 18 de mis hombres. Devuélvalos. No. Aquí tengo a 18 criminales que serán ahorcados, pero no tengo prisioneros de guerra. Si es oposición, 18 oficiales morirán. 19, si piensa colgarme. ¿Mis oficiales? Señor. Observe a la izquierda. Los verá en un claro. ¿Hombres y rangos? Rehusaron darme sus nombres, pero son nueve tenientes, cinco capitanes, tres mayores... ...y un beso coronel que me llamó... ...acobardado. Creo que esta no es la conducta de un caballero. Si la conducta de sus hombres corresponde a la de un caballero, lo tomaré como un cumplido. ¿Comprende? Encárguese del intercambio. Milord. Gracias. Gracias. Si entramos por esta zona, tendremos ventajas sobre ella. Es uno de nuestros oficiales, mi Lord. Bien, ¿qué eh, es lo en este video? A ver, comentarios. Chicos, chicas, ¿qué lo que acaban de ver acá en este video? ¿Qué es lo... ¿Qué es lo que ocurrió en este vídeo quiero es que hizo Mel Gibson para poder cambiar eh, el costo digamos de eh, no llegar a un acuerdo manipular y modificar ya efectivamente lo que ocurrió ahí justamente a ver porque si en esta mayor él habría tenido alguna chance de poder rescatar a su eh, a los pensiones que tenían los British planetas no Ninguna, ¿no es cierto? ya ¿Por Porque hay que tomar en cuenta que esto es una película, es la película Patriota, verdad Este era el contexto de la guerra independencia de los Estados Unidos. ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que a esa época, el ejército inglés era el ejército más poderoso a nivel global, ¿ya? Y por lo tanto, el poder negociador de él, frente a este comandante el de los British Prime Leaders, era nulo, ¿ya? ¿Qué lo quiso él prácticamente para poder alterar este hecho? justamente presentó digamos hizo presentó este montaje ya en el cual simuló justamente que tenía prisioneros de 18 oficiales ya y por tanto lo que hizo fue alterar el costo para a eh, el ejército el, el, este comandante británico a de no llegar a un acuerdo ya hoy alteró justamente la percepción justamente de cuál era su costo de no llegar a la reina. y naturalmente el costo era la muerte de esos oficiales ¿Ya? y por esa razón finalmente decidieron a eh, hacer este intercambio ya o sea aquí ustedes pueden ver justamente que a través de este eh, figura de encubrimiento a yo puedo efectuar a una eh, poder efectuar esta alteración pero también eventualmente también puedo manipular los reales de retardar o no concluyeron anexsión ya y aquí justamente el libro de LeWiki menciona lo, lo siguiente, el siguiente ejemplo, ¿eh? menciona el ejemplo de un sindicato de de eh que trabaja para una empresa un restaurante y que eh justamente se fueron se fueron a huelga, los, los empleados del restaurante se fueron a huelga y al irse a huelga ya eh para subir el costo de el empleador de mantener esta situación de no llegar a acuerdo, ¿a? hicieron lo siguiente. ya Los trabajadores justamente apostaron los mejores horarios para poder vender ¿a? son a la hora de almuerzo y cena. quiero lo hicieron justamente? Se colocaron de acuerdo estos, estos empleados y consiguieron gente que fuera eh, a ocupar las distintas mesas de postural. Ocuparon todas las mesas. Pero en vez de pedir comida, que lo que son estas personas, pidieron justamente a Simplemente una gaseosa, eh, cada uno, y ocuparon el, el horario peak de, de detención, ocuparon todas las mesas. ¿Qué ocurrió cuando llegaron los clientes que de verdad estaban dispuestos a consumir? ya Se encontraban que todas las mesas estaban ocupadas y, por lo tanto, ¿va? se cambiaron a un restaurante de la competencia. Ustedes ven de esta forma, con esta táctica de presión, ¿qué es lo que hicieron? Alteraron, elevaron el costo de no llegar a un acuerdo. ¿Ya? Entonces, también uno puede recurrir a estas herramientas de presión tendientes a poder efectuar esta modificación. ¿Ya? No sé si me captan eh, esta idea. Sí. ¿Ya? Vamos a ver que les he también dentro de este contexto de la negociación competitiva. Ah, eh, el, el regateo juega un rol fundamental. ¿Ya? Eh... Y acá vamos a ver que las concesiones tienen un papel esencial, ¿ya? Justamente este modelo se, del regateo se basa en el tocamiento de concesiones para poder lograr un acuerdo, ¿ya? Y acá justamente las partes intercambian intercambio interactúan efectuando ofertas y contraoferta a las cuales implican efectuar algún tipo de concesión ya para poder buscar un punto de acuerdo, ¿ya? La pregunta del millón, ¿en qué momento debo tocar la, la tendencia concesiones? iguales, es la cuantía o, o entidad de esta cosa a ver, alguno que me quiera responder acá por favor ahí estoy en el micrófono profesor disculpe, ¿puede volver a repetir? ¿sabe que la parte inicial de lo que estaba hablando no se escuchó? Rosy, está en la lámina ¿eh? la pregunta es ¿en qué momento yo tengo, tengo que otorgar la primera concesión a mi contraparte? ¿ya? ¿cuál debe ser la entidad de esa concesión? Quizás cuando la otra parte ya ha hecho una concesión. Ya, podría ser esperar entonces que la otra parte haga una primera concesión. Eh, eh, esta primera concesión que yo haga, ¿tiene que ser una, una concesión cuantiosa o más, más bien modesta? Bastante modesta. O sea, modesta, ¿cierto? Ah, porque, les repito, este juego del regateo lo gana quien efectúa la menor cantidad de concesiones y también cede la menor cantidad de cosas. ¿Ya? Les voy a mostrar otro video, justamente que es un video que muestra a, eh, cómo las personas ¿Ya? Se volvió a cortar el audio. Oye, disculpe, se corta el audio. Sí, se, ya, es, voy, a, voy a tratar, ¿ahí me escuchan bien no? Se no. escucha como muy bajo y de repente muy alto. Ya. ¿Me escuchan bien ahora? Pero ahora sí, ahora sí. Sí. Escu eh, ven el video y escuchan el audio Señores. les voy a dejar corriendo el video y luego vamos a comentar sí. ¿qué precio tiene? sale por 10 10 euros no, solo por 10 <risa> a ver, ¿cuántos te vas a llevar? yo quiero llevarme pero bueno, si me ayuda y me hace un buen precio Bueno, si te llevaras dos, te hago un buen precio, pero por uno es diez. Pero mira, yo te le puedo grabar un nombre, te lo puedo combinar con el nombre, así como como tiene la decoración, con el grabador de madera. A mí me dejaba uno en 5G. seguro no tiene esa calidad. ¿Seguro? Yo te lo incluyo cuando ya vení todo a En Cuba, nosotros regateamos. En realidad, cuando te ofrecen un producto, no, no es el precio correcto. y te lo vende, busca la forma de, de tener una ganancia. Y como yo sé que voy a comprar algo, un producto que no es el precio correcto, yo le regateo para ver si lo puedo coger en, en un precio más económico. De Seguro de... que hoy no lo has vendido. Hoy es la primera no vez que, que vas a... No. Va a hacer. A no un precio yo, yo me lo voy a llevar. ¿Cuál último precio? A ver, solo te vas a llevar uno Si te llevas dos, te sale mejor ¿Por ocho? Mejor por ocho con el grabado incluido ¿Ahí? ¿O? Seis Nooo Si te llevas por quince sale siete cada uno Me ensayo un video, no lo veo Ocho es un buen precio con el llamero de regalo Sí, yo. Ya. Esta tadi para, ti, para ti, sí. Eh. Sin el ustedes. ¿Sí? ¿Sigue Javier? Okay, está caviron un un típico ejemplo de un juego de regateo, ¿cierto? Ah, en el cual se produce a ah, entre dos partes un intercambio. si Ustedes vieron en esta en, en este juego, ¿ya? Eh la parte la, la, la, la, Las dos partes trataron justamente de efectuar la menor cantidad de concesiones posibles, ¿ya? Y lo que simplemente trataron de hacer fue remarcar toda la situación, ¿ya? Para justamente a, eh, producir cambios eh, en la postura de cada uno de forma cosmética. Por ejemplo, las chicas, ustedes vieron ahí, mira, yo te puedo hacer un descuento a ¿ah? en la medida de que me compres dos unidades, ¿ya? También en un momento las chicas ¿eh? cuando le hacen una oferta muy baja, se hace un poco la ofendida, ¿no es cierto? ¿Ah? Eh, y ahí ustedes pueden ver cómo, ah, esto es un clásico ejemplo de cómo lo puede llevar a cabo un juego del regateo. ¿Ya? No sé si les quedó claro, chicos, ¿qué les pareció el video? Muy claro, profesor. Ya. Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora justamente una lámina justamente con algunos tips que uno debería seguir, ¿verdad? Eh, al momento de de desarrollar eh, una negocio les pido por favor un minutito ¿verdad? está resolviendo un tema doméstico les pido las excusas del caso y ahora vamos a continuar a ver eh, hay eh, aquí justamente vamos a ver algunos tips que uno debería seguir eh, eh, cuando uno está trabajando con este tema de, la, de las posiciones siempre a, a ver y eh, eh, ya lo, lo indiqué anteriormente, siempre hay que conservar un cierto margen para poder efectuar las ¿ya? Lo mismo también, tratar justamente que sea la otra parte la que revela primero cuáles son sus necesidades y objetivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí también incidir y poder aplicar presión justamente a, hacia a, eh, cuál es el punto de resistencia de la otra parte. Recuerden que el objetivo de, esta, de, de este juego es que yo tengo que lograr un acuerdo, lo va a acercar al punto de resistencia de mi contraparte. Por lo tanto, tengo que también tratar de aquí, efectuar maniobras, manipular la información para que la otra parte de alguna forma caiga y me revele esa información. ¿Ya? También, si vamos a hacer efectuar a la concesión, ser yo que primero sea un tema menor. ¿Ya? ¿Ya? Y ese asunto menor tengo que presentarlo justamente como si fuese un gran valor. ¿Ya? Aquí es lo que les quiero indicar con esto. Mire, Entonces, mire, esto que te acabo de dar es súper súper relevante, súper importante. ¿Ya? Yo que para mí sea un tema muy secundario, ¿ya? Pero yo tengo que presentarlo, esta concesión tengo que presentarla como si para mí hubiera sido realmente un gran sacrificio. La razón, ¿cuál es la lógica acá? Lo que tengo que hacer justamente es que lo no repartes de alguna forma de gastarla, ¿ya? Y hacerle ver, mira, sí, si para lograr que yo te diera uno ¿Ya? estuvimos negociando media hora ¿ya? si tú quieres avanzar que te un, una segunda unidad va a tener que estar por lo menos media hora o, o, o más tiempo ya eso por eso es importante que uno siempre tiene que mostrarse a eh, inicialmente escalar una postura más bien dura intransigente ¿ya? para justamente instalar esta idea de que a cualquier medida de presión que me traten de aplicar para mí a, va a ser a, infructuosa o entonces sea, lo que ahí lo que yo trato es de desgatar otra parte que finalmente decía mira ya o okay, lleguemos a este punto ya y eh, hacer justamente que cada concesión que usted le dé a la otra parte le cueste sangre sudor y lágrimas en el mismo sentido porque en la medida que usted se ve muy rápido eh, la otra parte siempre aquí lo que se parte de la base de este modelo es que siempre la otra parte va a ir por más ya siempre obtenga algo a cambio de cualquier concesión que usted genere Ver, yo les adelanto desde ya que lo que vamos a ver a contar de la clase que viene Ah es, eh, ya después del, del solemne, ¿ah? el, cuando vemos el modelo de negociación colaborativo, Ah es justamente la, lo, la, lo inverso. Muchas veces cuando uno negocia colaborativamente uno tiene que efectuar concesiones en forma unilateral, en la única vía de poder lograr destrabar un proceso de negociación. Pero en esta lógica competitiva, si yo doy algo a cambio, siempre tengo que esperar recibir algo en compensación ¿ya? porque la repito aquí si yo voy a ceder también tengo que hacer que mi otra parte también ceda ¿ya? también por eso que es importante pues, no, no, bueno, ya, ¿ya? Eh, mira, yo en ciertas ocasiones decir, es bueno decir no ¿eh? porque la repito también muestra ¿eh? o de alguna forma asienta mi postura más, más eh, en el sentido de que cualquier concesión que yo quiera realizar va a costar le reitero sangre, sudor y lágrimas, ya También, eh, distanciar la frecuencia en la cual uno va afectando eh, ciertas concesiones, que también es, es relevante de, de poder trabajar, ¿ya? Y para esto les voy a mostrar justamente eh, un video, que es de un tema que se llama El precio de la historia. Vamos nuevamente a ver el video que tengo acá. Y el... Yo Ciertos problemas me detectan, ¿qué problemas me detectan en, esta, en esta negociación que les voy a mostrar ahora. ¿Qué desea? Tengo una Harley de 1958. Bien, está en el estacionamiento. De hecho la tengo aquí conmigo. Bien, adelante. Este bebé anda muy bien. Funciona genial con gasolina. ¡Ja, <risa> casa de empeños para vender mi juguete Harley Davidson de 1958 y así poder pagar la cirugía ocular de mi madre quiero venderla en 1200 dólares creo que vale eso porque investigué acerca del juguete y tiene unos 50 años y apenas está usado, los juguetes más valiosos son esos con los que nadie jugó ¿sabes algo de este objeto? lo fabricó la compañía japonesa Modern Toy Team y esta fue la primera edición que salió de esta motocicleta en 1958 los juguetes de esta marca japonesa son coleccionables y eso es raro Porque eran muy económicos Costaban quizás 1 o 2 dólares Masutaya Modern Toy es una empresa japonesa De juguetes que se creó en los años 20 Los juguetes de esa marca Que salieron en los años 50 Son coleccionables Pero los coleccionistas los tienen en perfecto estado Así que esperemos que funcione ¿Qué esperas Rick? Enciéndala a ver si funciona ¡Bien! Está en muy buen estado Tiene algunas marcas por aquí Y otras aquí en el guardafangos Jugaste con ella cuando eras niño, ¿verdad? Sí Muy bien <risa> Lo bueno de esto es que tiene un motor eléctrico Y que funciona Lo que siempre pasa con los niños Es que le ponen las baterías Y La se olvidan allá adentro Y luego se sulfatan Y corroen todo el interior del juguete Y se dañan ¿Qué es lo que quieres hacer con esto? Quiero venderlo Ah, ¿Y cuánto quieres por ella? En $1,200 dólares ¿Por casualidad tendrás la caja? Eso es lo único que no tengo Hace cuatro o cinco años te hubiera dado $1,200 dólares si hubiera estado en su caja Sí Bien, pero... Aunque está en buen estado, ya no estamos en el 2006 Así que puedo ofrecerte $300 ¿Qué? Bueno, la verdad, pensaba venderla en unos mil dólares. Este juguete es genial y único. Sé, pero el juguete que describes es uno que está en su caja y que nunca se ha usado. Y uh -huh. este no es el caso. Puedo aceptar 500. Um, 400. ¿400? Si me das 450, es un trato. Está bien, trato hecho. Trato hecho. Hagamos el papeleo. Estuve dispuesto a aceptar ese monto que me ofrecieron. Me pareció que era un precio justo. Me ayudará un poco con la operación de mi madre. Ella es más importante para mí que cualquier juguete antiguo. ¿Cuál es la, la meta de, de este caballero al vender este juguete? Que declaró él. El, el precio ideal que quería obtener. ¿Aló, me escuchan? Fueron 1200 doscientos. ¿cierto? Ya. ¿Cuánto fue la primera oferta que él hizo? ¿Cómo? ¿Cuál fue la primera oferta por la cual él hizo en, en este... Mil este... después. Me bajó 1, mil, ¿cierto? A 1200 fue la primera oferta. ¿Ya? Por lo tanto, ahí ya tenemos el primer error. ¿Ya? Él no se reservó ningún margen para poder regatear. Él quería 1.200 y la primera oferta fue 1.000. ¿Qué otro error ustedes vieron dentro de este proceso de negociar? Eh, Quizá el valor que le dio a la caja. Ya, no, el <risa> valor de, de, me refiero a la persona, el vendedor. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué ha cometido el vendedor también? Aparte de poder partir con la primera oferta, partirla en su meta objetiva. ¿Qué otro error más cometió? ¿Es que después la bajó mucho? Bajó muy rápido, ¿no es cierto? Ah, eh, sí. Porque ah, pasó de mil, luego pasó de 1500 a 500, ¿ya? Uh -huh. Y otro error también que la persona cometió fue el hecho justamente que eh, esta persona cuando a la información que le dio Rick, ¿verdad? respecto al valor de la caja, digamos, que tenía este juguete, él no fue capaz de poder eh, colocar eh, ningún tipo de resistencia frente a ese hecho, ¿ya? O sea, ahí ustedes ven que esta persona no tenía ninguna información o tenía muy escasa información respecto al juguete que estaba vendiendo ¿ya? Que de alguna forma, cuando el Rick le dijo, oye, no tienes la caja, sin tu caja, tu juguete que te vale hongo, ¿ya? Él no fue capaz de poder eh, colocar ninguna barrera frente a eso ¿Ya? Entonces, aquí también lo que yo revelo, ¿verdad? la importancia que tiene cuando uno va a negociar ¿verdad? y va a regatear, de contar con toda la información. Porque si no hubiera contado con con información de buena calidad, podría haber colocado cierta resistencia, podría haberle dado ciertos argumentos para decirle que a pesar que el juguete no tenía, no estaba en la caja original, igualmente tiene un buen valor. ya Podría haber dicho, mire, estos juguetes actualmente son tremendamente escasos, etcétera. ¿verdad? Pero esta persona no tenía, no, ten, no estaba, se notaba que no estaba, pero para nada preparada. ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta que esta persona cometió un grave error sobre este punto. ¿verdad? Por eso es importante cuando ustedes vayan a negociar, tienen que contar con la información adecuada. Si no cuenta con la información adecuada, los van a hacer bolsa, los van a hacer pedazos en el momento de negociar. ya Vamos a ver ahora una, una, una, una, una un segunda eh, negociación basada en recatividad y quiero también que ustedes aquí detecten cuáles son los errores. Hola, ¿qué tenemos aquí? Es un viejo coche de pedales. Fantástico, usaron esta cosa hasta que se le salieron las ruedas. Hoy vine a la casa de empeño para vender mi antiguo coche de pedales de los años 50 aproximadamente. Creo que tiene un valor de 200 dólares. Si me dan 150, no estaría mal. ¿De dónde lo sacaste? De un mercado de pulgas en California. El plan original era repararlo para dárselo a un sobrino, pero nunca llegué a hacerlo. Podría estar equivocado, pero la parte delantera es parecida a la de un Mercury Monterrey. Esto es más complicado de lo que crees. No es solo un coche de pedales. Está hecho completamente de metal y las curvas y el parachoques tienen un trabajo de metal impresionante. En los años 50, los coches como este eran costosos, no están hechos de plástico. En los años 50 o 60, antes de que los niños tuvieran Corvette, batería estos coches eran lo mejor que podían tener. Yo tenía uno y era la envidia de mis amigos. Hoy en día los coleccionan los hombres de 60 o 65 años que tienen el dinero y ahora quieren tener uno nuevo. Por eso es que para que algo sea coleccionable debe tener más de 30 o 40 años. Esto podría valer más de mil dólares. El problema es que está en muy mal estado. Para poder venderlo es necesario restaurarlo por completo. Entiendo, pero tiene potencial y tiene todas las partes. El coche es genial y aunque está en mal estado, vale la pena restaurarlo. Pero si voy a invertir tiempo y dinero en él, tengo que conseguirlo económico. ¿Qué quieres hacer? ¿Venderlo o empeñarlo? Uh, quisiera venderlo. ¿Cuánto pagaste por él? Lo conseguí por 20 dólares. Buen precio. Que... <risa> te doy 80. ¿80? Son difíciles de conseguir. He ido a muchas ventas de garaje y nunca he visto uno. ¿Qué te parece 125? Si eres lo máximo que puedo darte. Hay que repararlo y no será fácil venderlo. La economía está mala, no se sabe cuándo podría llegar el comprador adecuado Puede que esté en la tienda durante años Sean me está teniendo un buen día Por primera vez demuestra habilidades de negociación que pueden ayudarme Solo puedo darte 100 dólares Está bien, acepto Bien, muchas gracias Vamos a sellar el trato Eh, ya justamente, ¿cuál fue el gran error que se cometió en esta televisión? Que, que ustedes acaban de ver. ¿Cuál fue el gran error que se cometió? Que el caballero dijo cuánto le había costado comprarlo. ¿Cierto? ¿Cuánto le costó comprarlo? Esa información... A ver, cuando se trata de una información que no le conviene, ¿ah? eh, en general no hay que darla. O sea, ustedes lo que yo tendría que hacer en ese caso es directamente decir, mira... ¿Va? esa información no estoy autorizado para poder darlo, o no lo recuerdo para que ustedes no incurran y no mientan, porque también mentir sería eh, una acción que sería antiética tampoco no es tampoco es mi intención justamente poder enseñarle que ustedes negocian de forma poco ética ¿ya? pero esa información tú la podría tener hay información que yo puedo tratar de omitir o directamente negarme a compartirla ¿ya? Ustedes ven, en este caso, igualmente acá, esta persona está un poquito mejor preparada que el, el, el que en el caso de la primera negociación, ¿no es cierto? Porque pudo estar eh, mejores argumentos para poder eh, oponerse a a, a a la maniobra que trató de, de, de hacer la otra parte, ¿ya? No sé si están de acuerdo con, conmigo, ¿no por ejemplo, cuando le dijeron, mira, ah, oye, eh, esto, el, el juguete puede estar mucho tiempo acá en la tienda, ah, la persona, mira, oye, te he visto muy pocos eh, juguetes como este, ah, y por lo tanto, fue capaz de poder, a pesar de eso, fue capaz de poder, de alguna forma, eh, revertir o, o eh, contra-argumentar para poder revertir la presión que le estaban aplicando para poder fijarle un precio más bajo, ¿ya?, en sentido, a pesar si sí, probablemente se no hubiera eh, revelado la información de cuánto le costó, ¿ah? es muy posible que hubiera podido lograr vender este juguete a un precio ¿ah? eh, bastante más, más reducido, más, más alto que el que lo, logró. ¿ya? Lo que vamos a ver ahora justamente es qué taxas de presión yo también puedo utilizar para poder presionar mi contraria. Y aquí ustedes también, pues, por favor, Néstor, antes de despido que hay eh, Eh, yo voy a revelar solamente acá voy a mostrar cuatro ya pero justamente en la lectura de Roy le wiki que es el capítulo dos ¿sabes? o cuatro me acuerdo muy bien cuál de los dos es ahí está detallado, él detalla justamente o describe un, un número mayor de de estas tácticas de... ya él menciona alguna la una primera que menciona me vamos a despegar las cuatro acá, el retiro la intimidación la conducta agresiva y el atoscijamiento el retiro implica lo siguiente implica justamente esta técnica ¿ah? implica lo siguiente ¿ah? es eh, yo presiono mi a mi contraparte colocándome en en, el, en un curso de colisión o sea vale decir me coloco en la asociación tal de que ¿ah? eh, si la otra parte no cede ambas partes vamos a terminar justamente a eh, autodestru ya y esto sea yo no sé si ustedes han visto la, una película me, me, yo antes anticipba la película el el rebeldes en causa de James Deams, en el cual dos autos ¿ah? James Deams se coloca en, en curso de colisión en contra de otro auto. ¿Ya? Y lo que esperaba justamente al colocar en curso de es que finalmente uno de los dos autos se retire. Porque si los dos autos mantienen el mismo curso, para terminar chocando y eh, eh, destruyéndose. ¿verdad? Bueno, una escena parecida también se vio en esta película Rápido y Furioso. ¿ah? El autorito también que se colocó también a ¿ah? en eh, eh, curso de colisión con otro lado entonces esta táctica consiste en que yo me coloco en una situación tal de que efectivamente a ah, si le, de eh, si la otra parte no se retira, ambas partes vamos a terminar destruyendo ¿ya? o sea, dijera mira sabes que pensemos ahora en este caso de, la, de los escándalos de eh, las fundaciones, mira si no llegamos a un arreglo, yo voy a revelar toda la información, mira, no importa un cuchillo que acá eh, yo también te el vamos ya lo que yo espero con eso justamente es que la otra parte para evitar a este eh, consecuencia nefasta, finalmente termine retirándose y efectuando la concesión ya una segunda táctica responda a la táctica de la intimidación o sea yo eh, es recurrir justamente a eh, a la amenaza y mira si nos llegamos a un acuerdo justamente yo te voy a demandar o voy a denunciar este hecho a la prensa y tú vas a quedar muy mal. A ver, yo me toca verlo mucho, por ejemplo, en en las causas de mal praxis médica, una maniobra muy frecuente que hace el abogado en la parte demandante decir, mira, si no llegamos a un acuerdo, esto yo voy a denunciar este hecho a la prensa. ¿Ya? Quiero que pretendo con esa manera de presión justamente que ¿verdad? con la amenaza, lo que yo pretendo es que ¿verdad? esa amenaza subta efecto y la verdad termine afectándome algún tipo de concesión. ¿Ya? Sí. Ahora, el problema justamente es que estas tácticas suponen que eh, la con la persona con la cual yo estoy negociando sea una persona que sea sensible frente a este tipo de táctica ya Porque, a ver, también en algunos casos estas tácticas de presión eventualmente pueden efectuar el efecto contrario ¿Ya? Si me toca un tipo tan rudo como yo ¿ya? eventualmente no se va a retirar y ¿ya? si lo intimido probablemente no va a tener ningún efecto la tercera táctica de presión que yo puedo recurrir es tener una adoptar una conducta agresiva. ¿Ya? O sea, frente a mi contraparte, yo, para poder hacer que por la parte me efectúe una concesión, yo sumo una postura agresiva. Por ejemplo, esto implica alzar la voz, ¿ah? eh, o por ejemplo, lo que ocurre muchas veces a una, una persona le bajo un ataque de histeria. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la gente frente a esta conducta agresiva eh, muchas veces? ¿verdad? Lo que tiende a ocurrir es que muchas veces la, muchas personas ¿verdad? frente a la conducta agresiva, para evitar la consecuencia de esta conducta agresiva la parte termina concediendo Pero también puede ocurrir ¿verdad? que frente a la conducta agresiva de la otra parte lo que yo genere es una conducta aún más seria, más agresiva por parte de la otra, de, de mi contraparte. Y en efecto de esta técnica también se puede contrarrestar. Y finalmente está la conducta también, la técnica del atosigar, hostigar a la otra parte. Yo no sé si ustedes han visto los Simpsons. ¿Alguien acá es fanático de los Simpsons? Yo, profesor. Ya. Eh, a ver, ¿qué ocurre por esto cuando Bart quiere obtener algo de Homero? Empieza a repetir, repetir, repetir, repetir, hasta que Homero lo saca por cansancio ya vamos a tal parte vamos a tal parte vamos a tal parte vamos a tal parte y finalmente lo que hace ¿Ya, mira, okay, vamos a vamos a, a este lado a pero por favor cállate ya fíjate de, de, de joder, ya lo que hago yo a través de esta, de esta forma de cigargar lo que trato es de poder lograr que esta persona se asígue y finalmente termine efectuándome una concesión ya Porque lo reitero acá este juego de negociar en base al regateo consiste en que yo te trato de pi depresión para qué para que la otra parte me efectúe una concesión ya ustedes aquí tiene un pool de técnicas que ustedes podrían utilizar eventualmente para lograr que la otra parte efectúe una concesión ya por ejemplo acá en el conflicto de relevancia jurídica una intimidación podría ser recurrir a la, a la a la amenaza de Oye si no me llegamos a acuerdo Yo te voy a demandar. ¿Ya? No sé si alguna duda o pregunta. Si sí, hay poquito, que, que con láminas más y con eso yo quiero terminar la clase del día. ¿Se cortó, profesor? Ya. ¿Alguna? Les preguntaba si había alguna duda consulta. No, ninguna. No, profesor, gracias. Estuvo entretenida la clase. Tranquilo, todavía no he terminado. Todavía nos queda un par de minutos. ¿Ya? vamos a ver esto, cómo podemos tener el cierre de una, ¿ya? aquí algunas técnicas que plantea el wiki para poder cerrar un acuerdo en forma de una primera forma, ¿eh? que en vez de, nuestro, es poder plantear que en vez de una oferta ¿ya? generar un pool de dos o más ofertas ¿ya? y fue un poco lo que ustedes pudieron ver en este en este eh, video que vimos del regateo Se acuerdan de este video este de esta eh, eh, cubano este entre dos cubanos Ahí la persona cuando que la vendedora le trató de de generar, ¿ah? para que esta persona pudiera aceptarla comprar eh, este, este aquí este tablero de ajedrez también. Mira, si tú me compras dos, eh, yo te hago una un, un descuento mayor. También te puedo regalar el el, el grabado, digamos de este de este eh pero puedo grabar, te puedo además regalar un tablero. ¿Ya? por tal que te lleves el tablero este ajedrez. O sea, para decirle, yo la medida que le planteo más de una opción, las probabilidades que se genere una, un punto de acuerdo son mayores. Lo segundo también, si estamos dividiendo está la, la discusión versa sobre un tema, un monto de, de dinero. Y por ejemplo, ¿sabes? yo planteo 100 y la otra parte plantea 120, bueno, ese caso de 20 ese diferencial, alguna forma de poder eh, lograr salir de ese punto mu muerto es plantear, oye, mira tú me dices 100 o sea, yo te, tú me dices 100, yo te digo 120, bueno, mira, lleguemos a un punto medio, págame 110 ¿ya? lo tercero también que también se utiliza como una medida de depresión, es colocar también, mira, por un tiempo limitado mira me ofrezco 100 págame ahora solamente los gastos de la deuda yo te voy a cobrarla no te voy a cobrar nada más pero esta oferta es válida hasta a hoy hasta las eh, 24 horas luego te voy a esta oferta caduca Y lo que yo quiero es eh, que lograr colocando un plazo breve de aceptación es hacer no darle tiempo a la otra parte de poder pensar ya entonces con eso yo logro que y en la otra parte justamente a de coloco una presión trato justamente que no piense y lo induzco a y por bueno, también como una forma de poder cerrar y hacer más atractivo una oferta de acuerdo es lo, eh, lo que se denomina otorgar un candy, otorgar un plus a, a mi oferta, ¿ah? el plano jurídico, por ejemplo, esto podría ser lo siguiente. ¿Ya? Decirle a mi contraparte, mira, Oye, si llegamos a un arreglo hoy, yo solamente te voy a cobrar el capital, pero no te voy a cobrar los intereses ni las costas de la de, de la deuda. ¿Ya? O sea, si tú me pagas ahora, va vas a tener para pagar no cantempor, pero si no llegamos a acuerdo, yo estoy en el en el escenario del pleito, te voy a cobrar intereses y además todas las costas a, de tramitar el pleito. O sea, ahí yo estoy colocándole dándole a una especie un incentivo para que esta persona me pueda aceptar ¿ya? y por último, lo último que vamos a ver es cuando podría resultar apropiado ap ap poder aplicar este estilo de negociar ¿ya? básicamente a eh, este estilo de negociar puede ser una buena idea y puede ser digamos la forma de poder negociar cuando estemos en, en una real situación de un juego de suma cero o sea, vale decir, cuando efectivamente mi ganancia ya únicamente se pueda lograr a costa de la pérdida del otro. Y no sea factible, ¿ah? en esa situación, en ese dilema que estamos negociando, poder buscar alguna fórmula que permita compatibilizar los intereses de ambas partes. ya Ahora, esto en la realidad, son se da en, en el conflicto de relevancia jurídica, ¿ah? son el menor de los casos. ¿Ya? Porque normalmente en toda negociación sí es factible poder encontrar una combinación que pueda también combinar los intereses ambas partes. ¿Ya? En general, una situación de real sus juegos de suma cero son bien escasas. Yo les podría dar un ejemplo. Si vamos todos en un avión, ¿Ya? Y el avión el dice, mire, el, el avión ahora en los próximos minutos va a caer en picada libre. Por lo tanto, por favor, les pido que también puedan abandonar el avión. ¿Ya? Si tenemos, por ejemplo, que en el avión hay siete pasajeros, pero hay tres paracaídas. ¿Ya? Yo ahí no me puedo colocar a negociar mira, oye, ¿qué lo que quieres tú? Ah? ¿Cómo puedo combinar de mejor forma nuestros intereses? Ah? Ahí el primero que agarra paracaídas va a ser el que se va a salvar y los que no, operaron. ¿ya? Por lo tanto, en ese caso, ah, la única vía que es probablemente prudente sería a ah, Recurrir a un estilo de negociar en forma colaborativa. Lo mismo también si yo también quiero poder maximizar mis utilidades en un solo eh, en un solo acuerdo. ¿Ya? O sea, yo no me proyecto que voy a tener una nueva negociación con esta otra parte. Y por lo tanto, a mí no me interesa poder comportarme de, de, de, de una forma colaborativa. ¿ya? Si no, simplemente yo quiero hacer todo mi utilidad en una sola jugada. ¿Ya? ahí puede también eventualmente tener sentido hacer esto. Ahora, yo en general esto no recomiendo. ¿Por qué? Porque a ver, son también son muy escasas las situaciones en los cuales ah, eh, uno puede decir, mira, ah, eh, yo ¿verdad? por eso esta eh, condición, eh, que la relación con mi contraparte, que es que hay de relevancia, son en general también situaciones que son muy escasas. ya porque en general también uno tiende a a relacionarse a, en, en la vida más menos con las mismas personas. ¿Ya? Si ustedes ven, en general, eh, el, el, el el círculo con el cual ustedes se relacionan es un círculo que es bastante reducido. Y por lo tanto, a eh, que mi relación con esa persona en una en una vuelta de la vida puede que yo esté en una, en una situación desmejorada. Pero en la vuelta siguiente, actualmente yo me puedo encontrar en una situación en que yo estoy ah, en una en una situación eh, de superioría Yo siempre comento este ejemplo. Eh, a mí me tocó justamente en un momento determinado a hacerle clases a eh, un programa de mediación escolar a quien fue eh, en mi época de colegio a mi inspector general a y el encargado de acuerdo de religión de un colegio de cura, aquel en la zona. Y en general, yo durante la época escolar reconozco a que fui bastante maldadoso, y por lo tanto era cliente frecuente en inspectoría, ¿ya? Bueno, en el mismo momento, justamente yo estaba en el colegio, en el colegio pero imagínense ¿no? hace 15 años Se... me tocó ahora estar yo en, el, en, la, en la postura de, de ser quien estaba en su casa eh, en la época del colegio ¿ya? o sea, eso por lo tanto que la esquina nunca sabe realmente cuáles son las cosas que hay por lo tanto a eso de decir mira, sabes que esta persona me va a comportar de forma más ruda más, eh, más agresiva una persona que es Pues, claro, ahora mí, en torno a ella pero ah, nada me garantiza que en, en tiempo más cuando me vuelvo a conocer a me toca a mí estar en, en una posición más desesperada y a ella ah, en una posición muy favorable por ende yo siempre los invito justamente a eh, tratar de comportarse de buena manera ¿verdad? tratar siempre de negociar de forma colaborativa porque uno nunca sabe cuáles son las vueltas que tiene la vida ya eso siempre los invito justamente porque siempre hablar de buena manera si una buena persona finalmente les puede traer un ratdito ya bien eh, vamos a dejar la clase de hoy hasta acá ya